Comienza agosto, el calor eh, llegó tarde pero llegó y ahora llega el mes de vacaciones El mes en donde dejamos de hacer muchas cosas en nuestra casa para seguir haciendo las mismas eh, pero en otro lugar lejos Y le llaman vacaciones, eh, nosotros os queremos acompañar Acompañar eh, con el sonido de la rosa, los vientos, acompañar con estos ratos de radio Saludos en de Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, hoy entre doce y media y cuatro de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, al frente de la parte técnica José Ángel Verda con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. y siempre la rosa de los vientos os quiere sorprender y hoy tenemos al comienzo o al comienzo algo muy interesante y muy importante. En un día en donde además eh, tendremos con nosotros al creador de Víctor Ross, uno de los personajes de ficción más apasionantes eh, que existen. Él es Jerónimo Tristante y hoy nos visita, nos visita en nuestros estudios, es uno de los escritores más importantes del país. Además vamos a hablar de zombies, del apocalipsis zombie, de su relación con las matemáticas. Increíble pero cierto, matemáticas y zombies juntos. Antes de ti. Os recordamos que estamos en Twitter, la Rosa de los Vientos o sea, sigue este verano y sigue en Twitter y tenemos una etiqueta almohadilla Rosa Vientos. <risa> Un programa en el que además tendremos el juicio de la historia, encuentros cercanos, Eureka, muchas hay cosas. Un programa el primero de este mes, en de agosto, vais a descubrir cosas nuevas. Algunas que vamos a recordar va a ser, como siempre, un mes en de agosto inolvidable en vuestra compañía. Y nosotros queremos colaros. Colarnos en vuestra compañía, ¿eh? Queremos decir... No bebas más que Sí, sí, desde luego. También queremos que ha quedado fatal. Pero bueno. Y estamos en esta casa rural, sí, que está sola. Claro. Todo el mundo en la casa rural es el... Es el tópico y típico del verano hacer cosas que nos cuesta un montón de dinero y que no nos sirven de nada es que a ver qué, ¿qué pasa que es que no me despego de vosotros ni en verano es que ni con agua caliente Dios mío de mi vida pero esto que es ¿por qué? ver muy buenas muy buenas noches y buen verano a los que lo comienzan nosotros ya. también ya que esta serietito. vez por otro lado sí, sí. en una casa rural el año quería... pasado en el casoplón en, el o casoplón en una de casa la playa rural. se quería fugar porque estábamos nosotros ya haciendo guardia en el casoplón y esta ¡Hombre! señora ¡Hombre! ha caído patrola pero es que... nuestros espías gracias a Fernando Rueda que nos ha prestado pues la hemos conseguido localizar y venimos aquí a darle la chapa todo el verano Ay, hay en la que, casa rural hay que decir a los oyentes que no se sitúen por lo que pasó el año pasado que es que vinieron de ocupas a mi casoplón que estaba yo y tan tranquila y se vinieron y claro, ellos de vacaciones y yo, por mucho que quisiera tener vacaciones, me tocaba currar mucho más entonces digo, mira, Hombre, yo las me que, escapo pero las me han secuestrado nosotros, ¿eh? bueno, las a, ver, a, ver, ver, a ver si este año me, me mimáis vino, este año vino, como decía Rajoy, viva el vino <risa> y la mujer es de tal lado. comienza la rosa osventosa y comienza, agosto comienza la aventura hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Silvia no para localizar el personaje oculto de esta noche, pero pistas hay para localizar los festivales que son muchos en este mes, en el mes de agosto, música y vacaciones juntas. Pues sí, pues sí, conciertos y también festivales. Por ejemplo, mira, en estos días vamos a tener la arena son. Que por lo visto es para un público muy juvenil. Y el cartel lo tienden del 31 de julio, o sea que ya lleva unos días, hasta el 5 de agosto. Y por allí quién va a estar, pues Bad Bunny, Dimitri Vega, Sunlight Mike... Crystal Feinders y Steve Aoki. Yo reconozco que, como ya debo ser viejuna, no los conozco. Así que espero que nuestros oyentes, que sean más juveniles, nos digan quién es esta gente que seguramente lleva muchísimo tiempo y lo hace genial. Y como hay alguno de 80 años, fastidiado. Bueno, reconozco. oye, es viejo joven también. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, en Santander, ya que estamos, estamos a una pista de por dónde estamos, pero no vamos a decir nunca, nunca exactamente qué casa rural, en qué zona, ¿eh? Pero, por ejemplo, el Santander Music Festival, pues aquí también tenemos la décima edición, que es un festival de música muy importante, que es de música nacional, y también pues tiene relación, porque el recinto es maravilloso, en la península de la Magdalena, y está pues en una zona que hay una acampada, en la playa de Mataleñas, en el faro de Santander. ¿Y allí quién está? Pues Izal, La Moda, también está Tangana, Viva Suecia y es 2, 3 y 4 de agosto o sea que ya solamente queda pues 4 de agosto estamos ya de sábado a domingo pues imagínate, así que quien quiera y no se haya acercado que lo disfrute y te voy a decir solamente un par de conciertos que va a haber este domingo por ejemplo el concierto de Mago de Oz en Aldaya el de Niña Pastori en el Festival de Terra, de Terramar Jardins Terramar en Sitges y el concierto de Ketama en Santi Petri, ciclana de la frontera hay muchísimas ofertas más y además le decimos a nuestros oyentes si hay algo especial que nos quieran comentar en torno a la música que también nos lo digan y, y yo creo que la oferta, vamos cultural, eh, de, también de, de agua de, de muchísimas cosas y todo lo que os vamos a contar nosotros que también sabéis que intentamos buscar sorpresas pues que estéis muy pendientes porque os vamos a estar informando todas las noches de agosto en fin de semana, claro aquí en La Rosa de los Vientos En Onda Cero La Rosa de los Vientos Me voy a cargar a Carl Lo voy a hacer de un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 vientos en Onda Cero es el creador de Víctor Ross, no se lo han dicho nunca Jerónimo Ortizante, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? así de casualidad, nunca te han preguntado, ¿no? por eh, Víctor Ross Pues sí, me preguntan mucho. Mira, así, sí. me Fer, día, ¿eh? Fer, claro, y en Feria del Libro me, me dan collejas los, yeah. los, los, los lectores y me dicen, bueno, ¿cuándo viene el siguiente Víctor Ross? Porque claro, ya llevo dos novelas sin, mm. sin Víctor, ¿no? Y claro, pues lo, lo echan de menos. Y... Pero tienes derecho a que no esté, ¿no? Sí, pero claro. bueno, a mí me gusta, o sea, es una cosa que yo Hombre, creé, que ello, que claro. creé un poco con la idea de que fuera pues un poco mi ala triste, ¿no? Que, eh, unas novelitas eh, de un tono a lo mejor menor, folletinesco, a las que volver periódicamente y te encuentras como en casa, es una época que tengo muy documentada etcétera. Entonces, pues me gusta, me gusta, y bueno, los lectores como conectaron mucho con el personaje, pues me aprietan y me dicen, ¿cuándo viene el siguiente Víctor Ross? Pero los, oy o sea, los le oyentes Ahí tuyos no sé y, los lectores. y los lectores, la verdad es que mm, son buenos, porque no te pasa como con Andoy, ¿no? ¿no?, que le fagocitaban no, claro, claro, y que claro. no le dejaban escribir hombre. de otra cosa que no fuera de claro, salva <risas> que te pase lo de Doy, que... que concibió al más grande detective de todos los tiempos es, es difícil. No nos pasara eso. ¿no? No, me no. no me importaría, no me importaría. Claro. Pero claro, es verdad que se lo cargó y, y lo tuvo que, acordar que lo no tuvo que resucitar sí. porque literalmente es que le daban claro, que claro, por la calle. Claro, claro, pero por, tú por lo menos tienes la oportunidad de escribir sí. a Víctor y cosas dedicados sí. de Víctor cuando tú quieres sí. y luego de vez en cuando haces otras incursiones. Sí, es algo, es algo que también te lo tienes tú un poco que currar, es decir, cuando empezaron a funcionar muy bien las novelas de Víctor Ross, mi editorial de aquel momento momento, pues eh, mi editora en el fondo quería solo que hiciera Víctor Ross. Entonces yo seguía haciendo otras cosas, se las daba a leer, le gustaron ¿no? Y es verdad que pues, pues tuvo la, no sé, el, el, el detalle de decir, bueno, vamos a hacer esto también. Y eso me permitió hacer las dos cosas, pero pues también, también es cierto que yo lo intenté, insistí y bueno, ese era un caso, claro. Y, y últimamente, los secretos. Sí, sí, ¿no? All, all, no los, sino secretos. Secretos, sí. Es, es una novela con la que he querido eh, contar dos cosas. El título dice mucho, pero es un mundo del que no has estado nunca apartado. Eh, Víctor sí, Rosa. Sí. Ya es un, un poco de eso, pero este libro es el misterio y secreto puro sí, y duro Sí, es, eh, no, es un libro es, es, es, está muy entrando la época actual y es un libro en el que yo he querido un poco indagar y reflexionar sobre la importancia de la información, pero no de la información de los grandes dosieres, de los villarejos de los consejeros delegados de las grandes empresas, no, no, de la nuestra, de las personas normales, eh, que, que siempre todos sabemos cosas de los demás, por ejemplo, sabemos que ese vecino se tira a la otra vecina este de allí que es gay lo oculta aquel que es ludópata, esas cosas las sabemos, de gente a nuestro entorno y, lógicamente, pues no las utilizamos, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué pasaría si hubiera una persona... Mala, mala. Mala, malísima, una mala decimonónica. Maluta porque Yo total. sigo todos esos trucos de, mm. de los grandes autores del folletín. ¿Qué pasaría si hubiera una mala que se dedicara a utilizar esa información, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde te, podríamos llegar para proteger nuestra vida, nuestra eh, situación, etcétera, etcétera, ¿no? Isaac Helen que es una, una señora que llega a una urbanización, el levante español, que cae muy bien, es cosmopolita, viajada, eh, se conserva bien, es guapetona, eh, parece que es rentista, viuda de un, de un ejecutivo de la Shell. Encaja perfectamente, pero en realidad ella lo que se dedica eh, es a obtener información. Claro, en a... el Levante Español, que tampoco sí. es, es casualidad o no. No, no, la, la he ambientado, fíjate, la he ambientado la urbanización donde vivo yo, que se llama El Torral. Ah, claro. sí, sí, sí, sí. Y casi todo lo que ocurre, ocurre en Murcia Capital, que aunque no la nombro en ningún momento, pero eh, sí que nombro lo, las calles, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese, he querido la otra cosa que he querido hacer es poner nerviosos. A, a los lectores. ya Creía que lectores. ibas a decir a tus vecinos. <ríe> no, no, no. no, porque ya has visto que al principio de la novela ya puse que cualquier parecido con que la realidad sí, era. Sí, sí, sí, no, no hay que cubrir Sabía, sabía. No por esto, no por esto, sino porque se me ha colado también el tema de la corrupción mucho. Entonces lo que quería es poner nervioso a toda la gente que nos está oyendo, que viven en estas pequeñas urbanizaciones, ¿no? Eh, con la piscinita en el centro todo es muy idílico, lejos del centro de la ciudad, de de esos problemas, a lo mejor de que tus hijos vayan a centros educativos con inmigrantes, de esta sociedad nueva, plural, etcétera, esa burbuja, ¿no? Que parece que todo es perfecto, pero en realidad sabemos que ese sistema al, mira, cuando yo me mudé a ese sistema a mí me llamaban el Georgie Dan porque tenía una barbacoa de, de, de por cada noche. ¿Y qué ocurre? Que luego, al final, pues todo eso se acaba estropeando por, por, por todos los típicos roces, ¿no? Se crean en burbujas, eh, para vivir en burbujas, eh, no es casualidad que empiece por B como burguesía, porque, en cierto modo, es una burbuja, ¿no? Sí. Esa burguesía viven eh, apartados eh, y tienen esa idea de superioridad que, seguramente, igual, eh, no lo tienen presente, pero es que lo tienen. Sí, ese, más, más que una, una gran burguesía es un poco la historia del, de, actualmente del pequeño burgués. ¿no? Sí, claro, o, eh, o, o sí. del aspirante a burgués, sí, sí. Eh, que pasa lo que lo no, claro que... Lo que pasa es que en la, en la novela, conforme Helen va eh, trepando en la, la pirámide social con las informaciones que obtiene, porque Helen tiene un sistema, ella coge a una persona, eh, ha obtenido la información, le chantajea y todo el mundo le dice lo mismo. ¿Qué, ¿Cuánto quieres? Y ella dice, no, no, yo no quiero dinero. Yo trabajo con información. Dame un secreto de otra persona y te dejo tranquilo. Claro, ella se dedica a esto. Entonces, conforme vamos ascendiendo, ya sí que vemos más vicios de, de esa alta sociedad, de, de provincias, que en, en realidad sí que suele ser... A ver, mira, yo, por ejemplo, tengo muy observado que la clase de gente la, la gente de clase media y baja eh, vive una vida de forma más sincera, o sea, yo nosotros la gente normal como nosotros pues se divorcia, eh, no sé, cambia de trabajo, cambia de pareja, no no pasa nada, en cambio en, en la alta sociedad yo he tenido amigas que que que han estado mal y le he dicho te puedes, pero bueno, sepárate, y me han dicho, no no yo, no me puedo separar, y le he dicho, no te puedes separar y me han dicho que se sepa, no. Claro. O sea, claro. esto sigue existiendo. Sí, sí, además sigue cada, cada vez más y no solo en Madrid, en, en Murcia y en eh, la No, no, es la sí. eh, eh, es que muy está en todo el país, eh, seguramente las eh, diferencias eh, económicas eh, también están generando que vuelva nuevamente el clasismo. Las diferentes eh, clases sí, sociales sí. se manifiestan más que antaño, ¿no? Sí. Es que y que hay mucho postureo, hay mucho sí. postureo de cara a la imagen, que sí. seguramente la pareja lleva años sin convivir, claro. ni tener relación ninguna, uh -huh. Pero, como socialmente y económicamente les puede perjudicar, pues entonces llegan a lo claro, que tú dices. Claro. Mira, yo, por ejemplo, esto me lo han preguntado en muchas entrevistas, cuando he hablado de esto y tal, por ejemplo, vamos a ver, los pijos, ¿por qué los pijos gastan tanto dinero en ropa? ¿Por qué la camisa tiene que ser Tommy Hilfiger? Si lo que importa es la percha, si tú tienes otra camisa que no es Tommy Hilfiger y vas a ir muy bien. Eh, sí, ¿por qué lo hacen? Porque viven de la apariencia, es decir, la apariencia, eh, ¿a qué colegio llevo a mis hijos? Eso ¿Con quién se relaciona? La apariencia mía me da relaciones, y las relaciones es lo que les el negocio y el estatus que tiene. Y, y bueno, pues quería trabajar con eso. Ha habido una tercera cosa que se me colado en la novela, que yo a priori no pensaba entrar en ello y tal, pero ha sido la, la corrupción, la corrupción política y económica que ten en cuenta que cualquier ciudadano levante español tenemos un máster en corrupción, presentando la novela Logroño mm. me dicen, si sí, bueno, aquí hay casos de corrupción." Digo, "No, no tenéis ni puta idea, <risa> <risa> porque porque sois unos aprendices." No, no es verdad, no, verdad, claro. verdad, Mira, yo me acuerdo un día en una en una biblioteca de Murcia hice un club de lectura y luego salimos y la biblioteca se amiga mía, otro amigo mío que es arquitecto técnico, estábamos tomando una cerveza y estábamos charlando salió, de salió todo. el tema de la, de la corrupción y de pronto digo, vamos a ver, os dais cuenta que, que los que estamos aquí, que somos cuatro ahora mismo, todos conocemos a tres o cuatro personas imputadas y no nos dedicamos a la política entonces claro esto es así o sea, en el Levante Español desde Almería a Castellón hemos vivido los casos de corrupción más espectaculares de los últimos 25 años en España y eso pues se me ha colado la novela se me ha colado claro. esa forma de actuar las calificaciones. claro, todo eso eh, claro se seguramente porque ha habido mucha construcción en eh, mucho punto de la construcción y seguramente donde ha habido eso ha habido más eh, manejo del dinero aunque la corrupción y eh, muchos casos eh, me he dado cuenta es una percepción personal mm. eh eh Que hay gente que es corrupta y que no lo considera un delito, no lo considera mal. Eh incluso no, no, denuncia claro. la corrupción de, claro, de otros claro. y no se da cuenta que claro. él es absolutamente corrupto y claro. lo ha convertido en no. algo normal. Es un modus operandi que, que nosotros en concreto Levante conocemos, derivado pues, como apuntas tú Bruno, de aquel bunco urbanístico u otras actividades, por ejemplo nosotros tenemos en Murcia un problema muy muy gordo con el Mar Menor, uh -huh. donde se está produciendo el impacto ambiental más brutal de los últimos 30 años en, en, en España, donde hay una, en Europa, perdón, donde hay una una serie de regadíos que están de eh, explotaciones de altísimo rendimiento que están que vierten al, al mar menor pues fíjate hay una querella del fiscal manzanera donde estima con datos del propio gobierno regional que se vierten 4.000 toneladas de nitratos al, al año al mar menor esto quiere decir que imagínate no un kilo de nitrato ¿no? pues eh, si, si los pusiéramos en un parking de una grande superficie por ejemplo de una gran superficie serían 4.000 toneladas son 4 millones de paquetitos de, de kilos de nitrato. ¿no? Eso está cayendo en el mar menor. ¿Qué pasa? Que, que la, la, la comunidad autónoma tiene una gran responsabilidad invigilando porque no controla eso. Eh, ¿Eso qué pasa? Se considera normal. ¿Se considera normal? ¿Por qué? Porque esta gente pues son amigos nuestros o, o contribuyen o yo qué sé. Sí, aportan economía, X, X cosas e de intercambios. del turismo, turismo, que hemos perdido las 20 banderas azules que tenemos en el mar menor, pues sí, pero... Sí, bueno, pero también puede afectar ese, ese, la salud de las personas que, bueno, te, que se están bañando también, allí. Sí, también, pero a ver, esto yo, es, salvando las enormes diferencias que hay entre un régimen comunista, como el que había en la Unión Soviética, y, un, y, un, y que vete una central nuclear... Pero yo pues he visto comportamientos, por ejemplo, en Chernobyl, en la serie Chernobyl, que es muy buena, eh, que me recuerdan a esto. ¿no? Una, una física nuclear que detecta, ella deduce científicamente que ha petado Chernobyl a 500 kilómetros y se lo dice a un funcionario del partido y le dice eh, ya no me vacúo esto y le dice pero es que usted antes era fa fabricaba zapatos y yo soy física nuclear y le dice el otro no, no pero es que pues esto es algo parecido ¿no? uh -huh. allí por ejemplo eh, pues los políticos pues dicen eh, eh, bueno el, el alarmismo los ecologistas yo yo soy biólogo hace 25 años en la facultad ya no se explicaban lo que estaba pasando con el mar menor y, y bueno entonces esto pues se ha colado no lo del mar menor exactamente no pero sí se ha colado que por eso mmm, registré al principio de la novela cualquier parecido con la realidad de la coincidencia porque hay gente que me dicen este es este empresario este es este político no, no, no me los he inventado todos claro, son perfiles lo que similares la, claro, lo que la gente le, le resulta familiar es, eh, es esas conductas porque por desgracia estamos acostumbrados a ¿eh? y con los medios de comunicación igual ¿eh? porque tengo sí, una amiga sí. periodista que me presentó la novela en Murcia y me dice oye, ¿tú cómo sabes? cómo funciona un medio de comunicación porque eh, un poco al hilo como lo que nos contaba el chico este que fue director del mundo ¿no? de las grandes presiones, uh -huh. de los grandes grupos empresariales sobre los medios, más que los políticos ¿no? pues claro, pues esto sabemos cómo funciona eh, oye, eh, ten cuidado con lo que estás haciendo que estas campañas de prensa que tenemos pues la vamos a quitar claro. que es el libro de David Jiménez que sí. fue director del mundo eh, sobre las presiones que sufría del sí. poderoso no del rico, sino del poderoso sí, sí. Eh, porque es... eh, la información, ese poder es más importante que el dinero casi sí, claro, claro, claro, y de hecho en la novela esta mía, fíjate que nos estamos refiriendo a informaciones sobre gente con vidas normales, que luego sí que es verdad que eso va subiendo en la pirámide social hacia donde Helen quiere, pero es verdad esto es un tópico que siempre hemos dicho, pero es que la información es el poder, evidentemente vamos, que secretos hay muchísimos y los que habrá y seguirán claro, claro, por supuesto, muchísimos y el secreto a veces es lo que se quiere aparentar eh, claro, y claro. lo que se quiere aparentar en muchas ocasiones nace de la mentira y se crean mentiras y de la, y de la importancia que tú le des porque claro, una de las reflexiones claro. en, la, en la novela hay un momento en que la protagonista La protagonista es una chica normal, he hecho un domestigno otra vez, ¿no? que me gusta mucho este registro porque el lector tiende a empatizar con ese tipo de, de personaje protagonista, pues, cansa un poco ¿no? el, sobre todo el policiaco procedimental en el que el protagonista es detective, es superpsicólogo, es forense, además ha sido Delta Force y, yeah. y campeón del mundo de, de motociclismo y hace el amor maravillosamente, muchacho claro, Esta chica es una abogada, esta chica es una abogada que tiene dos niñas, que su marido es maestro de primaria y que el Helen pues le pilla una movida porque ya una noche pues tuvo una mala noche y se lidió con un vecino bombero y está muy arrepentida, ni siquiera le gustó aquello, y ella le chantajea. ¿Qué pasa? que la protagonista, es una persona íntegra, y no, es abogada y no quiere darle un secreto, que fíjate, le das un secreto y te deja tranquila. Y entonces intenta enfrentarse a Helen Eh, desenmascarar quién es esta mujer, de dónde viene, averiguar de dónde viene, qué ha hecho antes para, para, para poder salvar ella un poco su, el, el, su pero, cuello, ¿no? Entonces, la, una de las reflexiones que hace esta chica es que dice, mmm, el poder de Helen depende de, de nosotros mismos, de la información que nosotros... Del miedo, de, de, de, del mi miedo. De la importancia que le estamos dando a estos secretos, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, si una persona te chantajea porque tú eres gay, pero es que ser gay no es malo. Claro en el momento en que tú, no, no hace falta que vayas diciendo soy gay, soy gay, soy gay, pero en el momento que no lo ocultas ha perdido ese poder sobre ti, claro. es una de las reflexiones en la novela, porque claro, toda esta gente como bien apunta Bruno, pues tienen sus, sus secretos, en los que, es que a veces los secretos son gilipolleces, ¿eh? uh -huh. es decir, todos tenemos un ámbito, todos tenemos se secretos se tienen determinados códigos de morales que son de unos pero de otros no, pero esos sí, códigos no, pero pero y morales, y a veces o, bueno. sí, pero a veces tontunas, o, ¿sí, o algo sí. que se puede malinterpretar, que en realidad tú a lo mejor sí. no has hecho una cosa con intención de y otra persona lo puede interpretar mal y te puede hacer la vida imposible. No, o tontunas, eh, yo que sé, me voy a inventar una gilipollez, ¿no? Pues imagínate un tío que, que se corta las uñas de los pies y las colecciona, ¿no? Y su pareja no lo sabe. Hay sí, cosas así de raras. Bueno, yo conocía uno que hacía eso, ¿eh? De, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es una tontuna. no o sé sea, que hay cosas incluso... En, en, en, siempre tenemos algunas esferas de nuestro ámbito personal que hasta nuestras parejas no terminan de conocerlo. Y a veces, y no quiere decir que sean perversiones, cosas raras a veces son tontunas, tontunas que por lo que sea, pues una persona pues, pequeñas manías que, que a lo mejor te da vergüenza que se sepa bueno, pues si tú le das importancia a eso pues eh, caes en manos de una Helen y lo tienes mal, claro y eso vale, que y la que... abogada es buena, eh, porque también hay sí. cada abogado sí. que manipula y miente que tienes que tener sí, un peligro, sí. que madre mía de vida sí, ¿Eh? eso, yo, yo, yo no sé, eh, ese amigo que conoces eh, tú, eh, que se corta las uñas y que las colecciona era un conocido, era un conocido. Sí. <risa> eso es un secreto a guardarlo ¿eh? quién eh, bueno, era? no, no. No voy a decir nada más, pero si te contara qué profesión tiene ese, ese señor, te escandalizarías ¿Ah, sí? más. Sí. sí, pero bueno, el, en otro caso son, son otro tipo de secretos, de cosas que claro. pasan en, en nuestra sociedad. Por ejemplo, ella, ella siempre inicia su red eh, arrancando un sacerdote, uh -huh. porque ella dice que conoce la casa... Y que, que la iglesia es una fuente de información, el secreto de confesión es fantástico. Entonces, siempre encuentra, busca un sacerdote del que tener un secreto, y es el primero que dice, dame un secreto de una persona de tu roba. Claro, porque él se supone que sabe de, vamos, sí, lo claro, peor de lo es que peor. Imagínate, es que, bueno, eso de, la, la verdad te voy a decir una cosa, ¿eh? eh ser cura y escuchar a la gente de confesión tiene que ser divertidísimo, porque eh, la gente tiene que, que contarte cada cosa espectacular, ¿no? Y bueno, y esto es cierto que sabemos que el secreto de confesión, pues en muchas ocasiones se ha utilizado de forma torticera históricamente, ahora mismo, cuando cada vez que hay polémica sobre la guerra civil y no sé cuánto si siempre dicen, no, es que fíjate, los primeros que no querían que votaran a la mujer era la izquierda, que es verdad pero no querían que votaran las mujeres porque tenían miedo de que iban a votar en un país tan católico como este claro, y, que y que que iban, iban a influir los, los curas iban a, iban a votar lo que dijeron los sacerdotes que eso tiene una explicación ¿no? pero bueno, que sí, que hay, hay secretos pues claro, en el, a lo largo de la novela Helen eh, accede a, a secretos que pueden ser de tipo sexual o un cirujano maxilofacial que el tío es cocaino humano y como no se meta eh, el coca le tiemblan las manos ¿no? uh -huh. hasta, yo que sé pues cosas más de, de tipo pues, de, de ludopatías yo que sé, pues Hay, hay muchas cosas. Claro, ahora, también ir al psicólogo, si pillas secretos eh, que te puede decir el psicólogo, también, también potente, pues ¿eh? mira, también podía haber explotado en la novela. Me he ido directamente a la iglesia. Bueno, también es que me he ido a la iglesia por una peculiaridad de la vida de Helen que, que bueno, que no podemos desvelar, ¿no? Pero bueno, sí, sí, yo creo que es un tema interesante el, el porque ya sabéis que yo soy un, un gran lector y me encanta del folletín del 19 y uso siempre los trucos que usaban estos grandes narradores ¿no? que han pervivido en, el, en el, los culebrones y ahora en las series de televisión, y uno de estos grandes trucos es que cuanto más malo es el malo mejor en la historia. De hecho, mira, el otro día me escribió un amigo mío, un periodista, que está leyendo la novela y me dice, pero, me puso un whatsapp y me dice, pero ah, dime que vas a matar a esta hija de puta. <risa> claro, eso, eso como escritor eh, te, te, te anima mucho, ¿no? Porque eso, o sea, crea creado un personaje de estos que, que, que ¿no? tiene héroes, claro, claro, claro, sí, sí. Y luego también hay mucha gente que le gusta mucho, porque en realidad es la verdadera protagonista de la, de la novela es Helen. Y hay gente que le gusta mucho porque Helen hace cosas que a lo mejor nos gustaría hacer a nosotros. Todos tenemos con las que hemos tenido tensiones, gente que nos ha gastado putadas, que bueno, pues a lo mejor le darías un par de hostias, pero no, no te atreves o le gastarías una putadita de estas y, claro, esta, por, por, por, y Helen no sé qué, no se corta o sea Helen es una persona que incluso tiene un puntillo ya como justiciera dice ah, que es que esta gente es hipócrita, yo lo que estoy, estoy haciendo es poner sobre la mesa su hipocresía claro, porque ya se supone que lo está haciendo a su beneficio, pero si lo haces también, lo que tú dices sí. el plan justiciero <risa> lo puedes utilizar sí, sí, tiene, hay para desvelar ahí hace, cosas que... ¿Puede beneficiar a gente maja? Claro, aunque es mala, malísima. Es una persona totalmente libre, ¿no? Es una persona incluso a nivel sexual, hace lo que le da la gana. En fin, es un, yo creo que es un personaje bastante interesante. Secretos. Todos tenemos secretos. Todos los guardamos. Y conocerlos, da información y puede dar el poder. Y podemos eh, destruir al de enfrente uh -huh. con eso, con esa información, con esos eh, datos que en muchas ocasiones eh, tienen algo que ver con esos eh, códigos morales y eh, con las personas que utilizan la moralidad eh, como una forma de eh, pues, eh, de vencer o de conseguir sus objetivos. Y seguramente es... Con falta de empatía, y la falta de empatía es una de las eh, cosas eh, que tú denuncias que pasan en la sociedad, y por eso tú te has implicado mucho en la empatía, que es eh, lo que debe ser el mundo de la sociedad, el mundo de la política, el mundo de eh, Helen, el beneficio sí. de Helen, ¿No? Helen es una auténtica psicópata. Claro, y... y, y, y, y... Y, tú has denunciado mucho claro, de Claro, ¿no? yo que, que conozco bastante el, el panorama político por ejemplo de mi comunidad autónoma yo he conocido personas a ver eh, hay comportamientos que vemos eh, que son absolutamente reprobables y, y yo que, que, que sabéis que me gusta mucho las series creo que, que House of Cards ha hecho mucho daño porque hay muchos idiotas que la, que la han visto y que y que van de aprendices de Maquiavelo por la vida sí, sí, sí. Y, y, sí. y claro, y esto, y yo he visto personas de estas que <risa> se, el, el problema es que algunos dan votos. Sí, bueno, claro, por supuesto, por supuesto, claro. porque yo conozco algunas personas, que pero personalmente, no que, que actúan de esta forma y que en realidad lo que dices tú, o sea, la, la, la clave básica de, un, de una persona con un trastorno antisocial de la persona y de ella, con un, un psicópata, es la falta de empatía para con el otro y son personas que ven a los demás, los cosifican y los ven sí, como sí, piezas sí. en un tablero que yo puedo mover. A, a mi beneficio ¿no? que es bueno, lo que hace Helen ¿y, y estás guardando el secreto de si nuestra Helen aquí mal, malísima algún día la podremos ver ¿En tele o en peli? Pues no Estoy haciendo cosas, estoy teniendo muchas reuniones Con, con productoras y bueno Van viendo, lo que pasa es que sabes que estas cosas Pues son muy lentas, entonces pues eh, Estos procesos a veces empiezan Luego se paran, entonces pues Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero es difícil ¿eh? Que te hagan una serie es difícil Y lo que pasa que yo, pues como ya eh, Soy un autor que he sido versionado Al audiovisual, pues eso pues eh, me, me da cierto ciertas chances Cierta oportunidad Y sobre todo pues también me conocen, ¿no? Cuando voy y a una productora a hablar con ellos a decir mira tengo estos datos pues saben quién soy eh, también es verdad que conozco he trabajado con, con, con la productora de Víctor Ross conozco gente y bien, eso te va abriendo puertas ¿no? eh, de aquí sale una serie de ocho capítulos excepcionales sí, sí, sí. Secretos es el título de la nueva novela de nuestro invitado de Jerónimo Tristante Jerónimo muchas gracias por estar con nosotros Y muchas eh, gracias eh, por ser y defender Murcia, una tierra que a mí me parece fascinante, en la que yo he estado también. Yo eh. conozco perfectamente eh, con sus eh, virtudes y sus defectos, sí. eh, como todas, porque es un país completo, pero en una comunidad autónoma, en un punto de unión entre Castilla, Andalucía, sí. Valencia pues ahí está Murcia, eh, cuando se dice eso de Murcia, qué hermosa eres. Eh, <risa> bueno. Seguramente no es una cuestión estética, es una cuestión interior, ¿no? Sí, es, es, un, bueno, es un sitio que está descrito en la novela, pero que vale igual para Murcia que vale para Valencia para Alicante, el, el Levante es una zona eh, que tenéis que tener claro que es eh, un lugar al que al que va mucha gente de, del norte de Europa a pasar sus últimos años porque el, el, el Miami es la no. California y, y la Florida de, de Europa, de, bueno de, de, en este caso España y que atrae a muchos turistas pues, británicos, alemanes, etcétera porque es un lugar en el que al igual que ocurre en California o en Florida eh, tenemos una muy buena relación entre el, bueno, el nivel de la sociedad económico, horas de trabajo y horas de sol, horas de luz. Y eso te permite tener un, un, una calidad de vida alta, buena, eh, sobre todo con, con un clima eh, que es agradable la mayor parte del año. Bueno, y si a los oyentes tienen alguna gel en cerca de, de su casa, que tengan cuidadito, ¿no? <risa> que tengan cuidado y, y que o no le den importancia a sus secretos o que sean buenos. Jerónimo Tristante, muchas gracias. Venga, gracias a vos. Un abrazo. En Onda Cero... de los vientos. El círculo secreto. Hace 65 millones de años una enorme bola de fuego, un meteorito inmenso entre llamas cayó sobre la Tierra en el Golfo de México y desaparecieron todos los dinosaurios y toda la vida en la tierra se vio afectada. La vida en su nacimiento y en el final, en sus diferentes etapas está involucrada con el cielo. El cielo da la vida y da la muerte. El Círculo Secreto, esta noche, sobre meteoritos, esta noche con Josep Engejarro. Josep, muy buenas. Muy buenas y estrelladas noches. Muy buenas noches. Esto es lo de pon en tu vida un meteorito, ¿no? Porque el meteorito tiene mucho que decir. Mucho que decir en la vida y la muerte, como decía Bruno, en efecto. Y además, bueno, sí, hemos oído hablar de muchas ocasiones, hay diferentes hipótesis, hay diferentes teorías, pero casi todas coinciden en que hace 65 millones de años Una gran bola de fuego, no tan grande como nos imaginamos, una pequeña bola de fuego en relación a lo que pasó de 10 eh, kilómetros, es suficiente para acabar con la vida en la Tierra. Bueno, eso es lo que, o, nos, o la vida grande, ¿eh? lo que nos habían dicho hasta ahora, ¿no? que una enorme bola de fuego habría vencido esa... Um, capa eh, que llamamos atmósfera y que ayuda a repeler, entre otras cosas, si no entras con el ángulo adecuado eh, de, de choques con asteroides, con eh, cuerpos eh, celestes y habría llegado con el suficiente volumen hasta el Golfo de México, donde se produjo la zona cero de la extinción, de una de las eh, cinco extinciones que los científicos estipulan que se han podido producir en nuestro planeta. Ahora, una nueva teoría eh, plantea que no solo, es decir, que sí, que hubo un uh, meteorito, de hecho, eh, sabéis que eh, se ha extraído, ...tierra... Eh, del, ...del lecho... ...del fondo del mar... Del, ...del supuesto cráter... ...que habría dejado... ...este gran asteroide... ...en, uh, en el Golfo de México y se puede estudiar eh, las capas, los sedimentos de ceniza y otros materiales, y este estudio lo que ha hecho es evaluar este tipo de residuos, junto con el de otros materiales geológicos de otras partes del mundo, y eh, así es como llegan a la conclusión de que no solo fue un meteorito, sino que hubo una concatenación de elementos que propició la extinción de prácticamente el 75% de la fauna que eh, fauna y flora que existía en la superficie terrestre. Hablamos, por ejemplo, de volcanes en cadena que habrían convertido eh, un día cualquiera en una noche larguísima en un infierno en total. un infierno porque los rayos del sol no podrían penetrar por tanto las plantas no podrían realizar su función clorofílica los animales que se alimentan de esas plantas no podrían a su vez alimentarse los eh, los depredadores que se alimentaban de esos bichos que comían plantas eh, escasea su material y así progresivamente hasta prácticamente extinguir el 75% de la vida del planeta se dice pronto Y fíjate qué paradoja, porque del mismo modo que esa terrible realidad de que un asteroide sea capaz de extinguir la vida de un planeta, eh, también... Es capaz, de, todo es capaz lo de dar la vida porque mm. los científicos son también los primeros en admitir que buena parte de los aminoácidos que constituyeron los núcleos básicos del uh, ARN y el desarrollo del ADN pudo venir en lo que se llama panspermia. Eh, es decir, en una lluvia de meteoritos que habría propiciado que esos, eh, esos aminoácidos eh, se combinaran hasta crear un caldo primitivo, esa es la teoría de Wilson, habrían creado un caldo primitivo que habría servido de base a las primeras eh, mitosis celulares, a las primeras desuniones y crearía los primeros organismos unicelulares y de ahí progresivamente a lo que conocemos hoy como... Incluso vira. se especulaba también con la posibilidad de una especie de pequeño o grande, no sé hasta qué punto de tamaño, meteorito marciano, que pudiera llegar a dar origen también aquí, al planeta Tierra. En efecto, y es que eh, si cualquiera de nuestros oyentes, nosotros mismos, echamos un vistazo al Google Earth, que es una herramienta gratuita que sirve esta compañía, este monstruo cibernético en todo el mundo. Eh, junto del fin del mundo. No, no, lo, lo, digo, lo digo porque sí, Google Earth sí, sí. tiene una versión que es Google Moon y Google Mars. Y si tú te vas a Google Mars, vas a advertir que hay una tremenda asimetría entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hay algunas teorías científicas que aseguran que esta asimetría eh, en el planeta es debida precisamente al impacto de un enorme asteroide ...que habría literalmente... ...rebanado... ...esa parte del hemisferio... Eh, ...norte del planeta rojo... ...y que habría distribuido sus restos... ...en ese impacto... ...hace la friolera de 450.000 años... ...pues eh, entre lo que conocemos... ...como el actual cinturón de asteroides... ...y algunos de esos... Eh, ...de ese polvo, de esas rocas... ...habrían llegado a la Tierra... ...una de ellas, muy conocida porque trajo consigo... ...una polémica importante... ...tras de sí, es la que se conoce como Alan Hills 001, 84001, Alan Hills porque es el eh, cráter de la Antártida donde fue localizado. Esa es eh, la piedra que montó todo lo que hemos hablado en muchas ocasiones en los años 90, cuando salió Clinton eh, con, con ese meteorito, meteorito marciano. ¿no? Eso es, porque. Habían unos pequeños filamentos que resultaron ser pues, las huellas, la, la, el fósil de lo que podríamos denominar microorganismos marcianos. Lo cual avalaría que efectivamente en Marte habría habido cuanto menos una vida microbiana y que esa catástrofe la habría despojado no sólo... Eh, seguramente de su, de su corteza sino seguramente también de lo que es su atmósfera porque antes yo reseñaba y es un dato importante que eh, nuestra atmósfera nos protege no solo del, de las tormentas solares eh, eh, pues eh, evitando ¿no? que nos abrasemos por eh, su radiación sino que además nos hace de rebote como de goma como de eh, campo invisible para que los cuerpos con un determinado tamaño, pues en lugar de penetrar en la atmósfera y destrozar lo que haya debajo, puedan rebotar literalmente, salvo que entren en el ángulo preciso. De hecho, eh, ahora que estamos a punto de celebrar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, eh, todos reseñaban que el, el retorno, que lo complicado no era llegar a la Luna, sino el retorno, porque el ángulo de entrada de la cápsula espacial que contenía los uh -huh. tres astronautas eh, de regreso, si no entraba en el ángulo preciso, a pesar de su escudo térmico, eh, existía más que una abrumadora posibilidad de que ter terminaran achicharrados. Porque es estrechísimo ese ángulo para que ellos puedan entrar eh, sin sufrir digamos, ningún, ningún peligro. Y eso es lo que hace Que lo que, como, lo que comúnmente denominamos asteroide, que serían cuerpos que van de los 50 metros hasta el tamaño de un planeta, imaginaos, ¿eh? Eh, eh, puedan recibir diverso, diversos nombres. Cuando... Eh, precisamente vamos a hablar de eso porque escuchamos meteorito, asteroide, cometa, eh, bolido, hay muchas expresiones eh, para definir a las piedras del cielo. Exacto. Eh, vamos a empezar, ya que decías cometa, ¿no? Los cometas sí. son maravillosos, dejan tras de sí esa estela, y lo que eh, esa estela larga, esa cola de caballo, deja tras de sí son... Eh, pequeñas eh, partículas de polvo, de ceniza, muchas veces, que al entrar en la atmósfera se incendian por eh, efecto de, de, de esa capa atmosférica y lo que vemos, no llegan jamás a la Tierra, lo que vemos es lo que comúnmente denominamos una estrella fugaz. Pero eh, el, el cometa tiene una órbita regular Es controlada y sabemos, por ejemplo, que todos los meses de julio vamos a celebrar las lágrimas de San Lorenzo. Uh -huh. eh, julio, no, perdón, septiembre. Vamos a ver las, uh, las lágrimas de San Lorenzo y también periódicamente vamos a ver las Perseidas y también pe periódicamente vas, vamos a ver las Geminidas porque se corresponden eh, ya sea con el paso de la Tierra por eh, su lugar orbital o por la órbita del, del cometa ...al paso de la Tierra. Por cualquiera de esas dos circunstancias... ...vemos esas lluvias... ...que no mm, suponen... ...ningún peligro para... Uh, ...la vida terrestre ni para... Vamos, la... que el tamaño de esas eh, estrellas fugaces... ...es tan ridículo... Eh, ...que nos cae en la cabeza y ni da, nos enteramos. Da, da, ¿eh? no, no nos enteraríamos. ¿eh? Otra cosa son... Eh, ...lo que llamamos asteroides. Los asteroides... Eh... Eso sí si te cae en la cabeza igual... Igual si te no son, lo lo son los responsables de la extinción. ¿eh? Sí. El asteroide tiene entre 50 metros de, de diámetro al tamaño de un planeta. Esto ya hablemos de, de <risa> una, palabras mayores. El asteroide es el que Bruce Willis se puso ahí ejemplo, a taladrar. Y está bien que digas la apreciación de Bruce Willis porque sigue siendo un rompecabezas para la humanidad el, el que mañana mismo pudiéramos detectar un uh, cuerpo de estas características en órbita a la Tierra y a pesar de que han existido diversas tentativas sobre el papel para tratar de disminuir su tamaño bombardeándolo con bombas atómicas no está claro los efectos que la radiación podría traer o si sería peor el trocear ese, ese gran cuerpo uh, astral en, en pequeños cuerpos que a lo mejor harían una lluvia de fragmentos de, de tamaños impredecibles y por lo tanto podrían ocasionar eh, problemas de, de todo tipo Podría, su trayectoria, o, también se ha estudiado esa es una de ellas, pero no es fácil sacar de la órbita bombazos a un, a un, a un planeta vamos, a una cosa, pues yo que sé de un estadio de fútbol de tamaño ¿no? por, por imagínate el Oumuamua que tanto le gusta a Bruno pronunciar, eh, que, que son 400 metros de, de longitud ...de por 40 de, de, de ancho. Si eso es de piedra... ...aunque tú... Labres, ...lances lo que sea... Es todo, ...menudo es un, pedrusco, es un casi, tetino, casi es un auténtico guijarro... ...es, es un guijarro... ...es un misil un directamente un a, nuestra, a nuestra existencia... ¿no? ...otra cosa son los bólidos... ...estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra bólido... ...el bólido es cuando ese eh, bicho en, en reentrada en, en nuestra atmósfera... ...es capaz de generar no sólo una bola de luz... Eh, ...que es visible, a veces detectable... Eh, ...por ejemplo, a lo largo de de 2018 pues eh, hay varias detecciones de bólidos en todo el mundo cuyos restos hemos podido eh, coger y analizar para, para el estudio precisamente de este tipo de cuerpos, de cuerpos y que generan silbidos en su reentrada a la atmósfera explosiones Y esas explosiones, como dejan tras de sí un, lo que llamaríamos una onda eh, sónica, uh -huh. lo que ocasiona son roturas de cristales y a veces desperfectos importantes en eh, el mobiliario, las casas y los edificios eh, que, que pueda eh, ir pasando... A lo largo de su largo recorrido, porque como entran altísimas eh, cotas de altitud, pues a lo mejor es visto en un país, en más de dos países, e incluso a veces en media Europa, si es que hablamos de Europa, como en medio continente si es en el caso de, de África. Un ejemplo que todos recordaréis, aquel meteorito en Rusia, el de mm. Chesliabsk, que fue captado por cámaras de seguridad, por conductores en las autopistas, por personas eh, que, bueno, estaban haciendo cualquier actividad y oyen eh, inmediatamente el impacto, dejan Estela atrás de sí, por lo tanto, queda muy claro que eso es una bola de fuego que llamamos eh, bólido. El meteorito que es la palabra más común que generalmente utilizamos para todo y que tiene también su, su cosita, es cuando el, el cuerpo no se desintegra. Sea del tamaño que sea, si no se desintegra, le podemos llamar sin ningún tipo de problema meteorito. Y eh, finalmente quedaría el meteoroide, que es cuando este resto de cometa o de, de asteroide está entre los 100 microgramos Son muy chiquitos. Sí, muy chiquititos y los 50 metros Es decir que eh, sería el primero el meteoroide y el último el asteroide porque llegan de los 100 microgramos a los 50 metros y de los 50 metros al tamaño de un planeta aquí damos el salto sí, sí, cuántico entre ¿eh? sí, sí. unos y otros Ataque de, de lo más pequeño, algo, que... algo gigantesco Polines, ¿eh? es que hay gente que, es que las medidas no las lleva Eso ¿sabes sí, por qué? Sí. es porque no son ufólogos sí. nosotros tenemos claro. encuentros del primer tipo el segundo, el tercero, etc. Pues si ¿no? ¿eh? por ejemplo el termo... El minometeoroide mm. no se utiliza prácticamente Apenas. nunca y hay muchísimos, y es, y es muchísimo, de claro, claro. De, de, de, esa, de, esa, de esas eh, características. características. Sí, sí. Luego están los incidentes raros, que también los hay, porque... Eh, bueno, Tunkuska es uno de ellos, efectivamente. Eh, que todavía no se ha puesto de acuerdo a la gente si se trataba de una cosa o de otra, pero eh, algo cayó, no hoy, sabemos qué. Hoy estaba leyendo precisamente, eh, o, o tratando de contar, la cantidad de teorías que se han... Eh, emitido desde el suceso, recordemos en 1898, hasta la actualidad. Hay 30 teorías, 30, <ríe> imaginaos. Eh, sobre Tunguska. Sobre Tunguska, no tenemos ni idea de lo que sucedió allí, pero la más popular, la que científicamente está más o menos admitida, es que, bueno, fue un meteorito, a causa de un meteorito, pero un meteorito, y aquí empiezan las dificultades, que no deja restos y que se ha estrellado en el aire, es decir, que ha explotado antes de golpear en el, en el suelo. Eh, esta explosión aérea se produjo el 30 de junio de 1898 a las 7 y 17 minutos de la madrugada, Y eh, se calcula que el, el meteorito que la ocasionó podría estar entre los 40 y los 190 metros de diámetro. Por lo tanto, eh, estamos frente a una piedra que podría haber causado muchos problemas en virtud de la descripción que previamente hemos facilitado de, del tipo de, de asteroides que pueden visitarnos y que pueden generar problemas en nuestro planeta. Para que os hagáis una idea... La expresión fue captada por sismógrafos desde Rusia hasta el Reino Unido, lo cual eh, aquello trajo consigo no solo eh, la explosión local, sino que además... El, el movimiento que generó en el planeta fue tal que los sismógrafos, es decir, los detectores de terremotos, eh, notaron oscilaciones eh, significativas a lo largo de todo ese punto. Hay un relato que no se sabe si es leyenda o si no es leyenda, pero eh, demuestra un poquito esto, ¿no? Eh, cómo en Londres alguien podía leer el periódico sin... Eh, tener ninguna luz en ningún candil, en nada, eh, solamente con la luz eh, que había generado lo que había ocurrido en Rusia, en la Tunguska Siberiana, eh, apenas eh, unas horas antes. Y es verdad, y está documentado, es un fenómeno que se conoce como luz artificial, la verdad es que no se ha vuelto a producir desde entonces como para poder eh, categorizarlo, pero eh, que en efecto hizo que un señor a medianoche pudiera eh, leer durante varios días, no fue instantáneamente, sino durante varios días, esa, esa posibilidad de leer un periódico a medianoche. ¿no? Y que además derritió árboles en un área de, dos, de más de 2.000 kilómetros cuadrados y rompió los cristales de ventanas, tejados, etcétera, en cerca de 400 kilómetros a la redonda. Es un verdadero desastre. Y sin embargo, y fíjate que han pasado eh, años desde entonces, no se ha sido capaz jamás de encontrar en la zona cero, ni cerca de la zona cero, Fragmentos. ningún fragmento que pueda acreditar que eh, ciertamente eh, se trate de un meteorito. Es verdad, y creo que lo dijimos en la tertulia el año pasado en algún momento, ...hubo una señora... Eh, ...que heredó de su abuelo... ...una piedra de color verde... ...realmente parecía más bien cristal que le había dicho, lo tenía como un ornamento en la pecera para los, para los peces, que le decía que eh, pertenecía al meteorito de Tunguska, pero no ha trascendido si sí, eh, hubo interés o no por parte de las autoridades a poder establecer algún tipo de estudio que pudiera despejar dudas de esta extraña explosión que, y Dios quiera que no, no se ha vuelto a repetir desde entonces. Dicen algunas fuentes eh, que es la más importante que se recuerda, desde luego que es la más importante, la más grande y grave del siglo XX, pero es que no solamente hablamos de pasado, hablamos de presente en el año 2018 mil dieciocho existen eh, catálogos ¿Cuáles fueron los casos más importantes de ese año? Pues mira, en 2018, eh, y esto viene a cuento de que hace escasos días en Cuba, en una localidad que es conocida como Pinar del Río, varios testigos vieron una bola de fuego cruzando eh, la isla. Y se pudieron recoger diversos fragmentos, eh, aparentemente de, rota, de roca, estaban recubiertos de una especie de capa negruzca, eh, y es lo que se conoce como condritas carbonaras, carbonáceas, perdón, y esas condritas carbonáceas esconden en su interior agua. Eh, con lo cual hay una teoría fascinante de si el agua de nuestro planeta... ...pudo realmente venir de algún otro lado del, del sistema. Pero más allá de esta reflexión, que si queréis después podemos ampliar... Eh, ...lo que sí es notable es que se recogieron diversos eh, fragmentos... ...y a partir de ahí los periodistas trataron de documentar... ...cuántos incidentes similares se habían podido producir a lo largo del, del año. Y tenemos, por ejemplo, que el mismo día en Michigan, en Estados Unidos... ...pues eh, se pudo ver una bola de fuego... ...también en siete estados... ...no sabemos si podría tener relación... ...con, con esta primera... ...que a lo mejor se pudo fragmentar... ...y sí, ocasionar eh, efectivamente... Eh, ...y que... Eh, bueno, ...también pudo recogerse hasta cerca de... ...medio kilo de eh, materiales... ...en Kazajistán... ...grabado también por cámaras de vídeo... ...se recogieron hasta 763... ...gramos de piedra... ...en Nigeria... El 19 de abril, pues hasta un kilo en Yunnan, en China, en Rusia, en Baden-Württemberg, eh, en el Sáhara, eh, digamos que estamos siendo bombardeados. La dificultad que tienen los astrónomos cuando hablamos de meteoritos es que no reflejan la luz, son cuerpos oscuros y solamente los vemos cuando ya los tenemos encima. Eso fue lo que pasó en Rusia. El, en pasó. Rusia no lo detectaron, aunque era bastante grande por eso, porque estaba camuflado por, por, por el Sol. Claro, del mismo modo que pueden detectar planetas a largas distancias viendo la evolución de las, de las órbitas por el efecto de la gravedad estos, al no reflejar la luz del Sol hasta cuando prácticamente están encima tuyo pues no los ves, son cuerpos invisibles, lo cual supone una amenaza eh, que pone la piel de gallina, solo pensarlo, para la estabilidad del, del planeta. Habida cuenta de que la caída de un meteorito pues, de, de, de un metro de diámetro puede generarte un cráter pues, de varios kilómetros de, de longitud. ¿no? Y no se genera el cráter, el agujero en función únicamente o del tamaño de lo que cae, sino de mucho más. Y por eso no era tan grande el tan grande entre comillas, el asteroide que cayó en el Golfo de México y sin embargo provocó, como nos has dicho al comienzo de esta conversación, la destrucción casi casi eh, de cualquier forma de vida del 75% de la vida sobre la Tierra, Claro, porque algo de lo que no hemos hablado es de qué materiales pueden estar hechos los meteoritos. Si son tan variados, no es lo mismo que caiga un meteorito de hielo, que claro, puede estar claro. derritiéndose a una mayor proporción en la medida en la que se integra en nuestra atmósfera, que lo haga de hierro o que lo haga de roca. Eh, cambia mucho. Y, y yo de... desearía, sí. si, puestos a elegir, el que llego, pudiera ¿no? ser el de hielo. ¿eh? Sí, sí, pero eh, nah, que un, se derrita. Un de antes, de eh. Rocks, eh, efectivamente. Sí. Y sin embargo caen a una velocidad verdaderamente importante entre llamas y son de hielo, es eh, muy llamativo, desde luego que es un auténtico enigma el de los meteoritos de hielo, pero cada meteorito en función de su composición, los eh, científicos lo catalogan en un sitio u otro. La verdad es que es un tema mucho más amplio de que nos imaginamos, pero seguramente es tan amplio porque es la fuente de vida. Los meteoritos crean una vida, la destruyeron a veces, pero posiblemente también tiene mucho que ver con su creación, con la creación de vida, con la teoría esa de la paspermia que tanto ha, y tanto se ha, se ha hablado, y como tantas cosas eh, no se ha demostrado, pero lo contamos aquí, en la Rosa de los Vietos, en el Círculo Secreto. Hoy lo hemos hecho con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Pues nada, me voy a la órbita extraterrestre. Cuídate, a ver si te vas con Meteorito para Cataluña. Señales del fin del mundo. Agosto 2019. Sigue habiendo señales del fin del mundo. Cuenta aquí, Javier Muy buenas, Javier. Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Oye, Javier, las señales ya que vi? había antes lumínicas, ¿eras tú? Esta no, mira, siguen. En esta casa rural ¡Ostras! está encantada. Ostras. Me han dejado de encenderse apagarse. Es que es una casa genial. rural con bombillas. ¿Dónde se ha visto? Claro. Bueno, hijo, ¿Qué quieres que Solares. Haya? Solares. Hijo, esto debe ser el agua. El agua, el agua no. El agua no, eh. El acumulado. <ríe> claro, claro. Bueno. ¿Qué? Pues vamos a hablar como Silvia, mundo... como, como Silvia está hablando de festivales, vamos a hablar algo muy asociado a festivales. A ver, el, el qué peligro, oh, peligro, joder, peligro. Oh, joder, ya te has pasado. Drogas. En drogas. En drogamientos. Como decía mi abuela, que en paz descanse, he visto en la tele unos drogadizos. Unos endrogados. <risa> <risa> unos endrogados ¿no? Bueno, muy, muy ahí, pues cuéntanos por qué falla bueno, el control Vamos a ver de el control de drogas. Este que hay, no me refiero al de los eh, eh, aeropuertos y puestos fronterizos sino el control general mundial sobre el consumo y producción de, de drogas, pues, eh, pues eh, ha hecho aguas, está haciendo aguas por todas partes. En el pasado mes de marzo hubo unas eh, reuniones de una comisión, de la Comisión de Drogas de la ONU, en Viena, creo recordar. Y entonces ahí, bueno, pues eh, plantearon, estudiaron cuál era la situación actual a nivel global del de, de eh, consumo y producción. De, de, ...de drogas en, en general. Fundamentalmente estudiaron pues el tema de la marihuana, que ya sabéis que es un tema muy polémico, porque unos que sí, otros que no. El tema de los opiáceos... Eh, eh, mm, que se están consumiendo fuera del control eh, sanitario sabéis que los opiaceos son eh, unos analgésicos eh, muy potentes para esos dolores eh, que son imposibles de, sí, de, y además de, de, que y cada, que con cada vez más los médicos eh, los recomiendan entonces sabéis que ha habido un descontrol eh, de opiáceos que eh, eh, los medicamentos eh, un, destinados a este fin la producción de medicamentos destinados a, para este fin pues ha salido fuera del, del control sanitario y hay mercado negro, en muchos sitios de opiáceos e incluso Eh, eh, recordáis una polémica que hace, hubo hace, yo no sé si ha sido el, el año pasado o el anterior en Estados Unidos por un excesivo eh, una excesiva eh, por parte de los médicos eh, receta, recetando demasiados sí, opiáceos Incluso a los... nos ha comentado Mado hace unas semanas claro. el hecho de que ya hay una primera condenada claro, a propósito de este porque eran, eran los exactamente fue eh, Mado la que nos dijo este, que estaba este Pasado, que eran los los, los um, dueños, los pre el presidente concretamente, o sea, las altas instancias de, de uno de los eh, laboratorios los que fomentaban que los médicos recetaran estos opiáceos casi casi sin tonisón y evidentemente esto eh, eh, era una forma de enganchar a la gente que de, a veces de buena fe va al médico y de repente se encontraban con una... Sobico, una de buena claro, fe va el médico. Sí, bueno, para <ríe> tratar su dolor, sí. ¿no? y entonces lo que hacía el médico a instancia de estos laboratorios era recetarles en exceso mm. o, o medicamentos que no tenía por qué para ese tipo de dolor y lo que esos medicamentos una uno de los eh, efectos secundarios Adiciones. es la adicción, evidentemente. Bueno, pues todo esto eh, en esta reunión de Viena sí, de no claro, no solo la adicción, sino lo que conlleva y todo todo lo demás. Eh, eh, los expertos que se han reunido, se reunieron en el mes de marzo en la ONU, han, invest, han, han eh, destripado, por así decirlo la situación de, estoy, de, de estoy, las drogas. Es que me estoy imaginando una cosa, pero sí que sí, que luego te lo No, y entonces eh, eh, han visto que Hay tantísimas legislaciones diferentes en, en, en tantísimos países que los hay. Uno que son partidarios de seguir eh, con políticas punitivas, de seguir castigando eh, la tenencia y el uso y el consumo, de, incluso la producción de, de, de estas drogas. Y otros países que eh, ya hace tiempo que empezaron con las, en la senda contraria, ¿no? de, e de relajar un la poco. propia definición de lo que es en droga. Eh, una cosa puede ser droga en un sitio y en otra puede no serla exactamente serlo. eso, el, por ejemplo es, es, el, es el alcohol, es crítico, el tabaco claro, el, que, si que tabaco es en droga, que claro, tabaco no lo es hay claro, que alcohol no claro, y el tema que tú dices de la legislación claro, voy, para, voy, para uso claro, personal una exacto, cosa muy pequeñita claro, para, o sea que no, hay muchas trampitas que pueden hacer o sea, alguna eh, situación que ha ocurrido si tú por ejemplo eres consumidor de marihuana en España bien por uso recreativo o lo que sea en los ya eh, eh, clubes estos de, de, de consumo de marihuana hay un grupo que están, aunque autorizados pero cada vez están casi más estigmatizados eso también a ver si podemos dar, hablar sobre el tema pero bueno, si tú eres consumidor puedes que, puede que en tu ropa, en tus bolsillos o algo así tengas rastros o, o, o, resto, rastros o restos de, de, de la marihuana si por ejemplo tú te vas a Tailandia Te condenan. Pues resulta que, aunque no estés consumiendo allí ni lleves, pero esos restos que pueden llevar en tu yo eh, que en, en, en el bolsillo el pantalón, por ejemplo, algún perro antidroga de, de la policía en Tailandia lo puede detectar y ya ha ocurrido el caso de algún español que le ha ocurrido y se ha tirado dos meses allí en prisión hasta que ha podido ser repatriado eh, para terminar la condena a la que ha sido allí eh, eh, condena, la pena a la que se ha sido condenado para terminarla aquí en España, simplemente por llevar rastros de o restos de, del consumo que aquí en España es legal. La que me entonces, entonces, es, es complicado aunar todas estas evidentemente la ONU no puede meter meterse en lo que es la libre autonomía de cada país en legislar es internamente complicado. lo que lo que cada país claro es lo que me considera? estaba imaginando cuando estabas comentando esto que en la reunión de la onu que habían hecho una cata una cata ¿no? <risa> <risa> a ver, cuál es la, la mejor, no, no, una, la mejor una cata con las diferentes, no, no, diferentes más no. consumidas a ver y eh, hasta qué punto hacía un efecto hacia hacía otro bueno lo que en esta reunión y en, en general es eso es que eh, hay países que el consumo propio está eh, permitido como puede ser aquí en España y luego hay otros países como estos que han visto que la simple tenencia ya es, es, es tema penal ¿no? eh, por ejemplo el presidente filipino eh, ahora ha planteado recuperar la pena de muerte para la posesión de droga. La posesión, no el consumo, eso, simplemente intenta recuperar la pena, de, la pena de muerte. Es decir, las diferencias de legislación son tan abismales entre países que ponerse de acuerdo internacionalmente en una comisión de la ONU es muy, muy, muy complicada. Los países en general más conservadores, populistas, autoritarios y... y con, digamos, pocas garantías en materia de derechos humanos, son los que más criminalizan todo este tipo de el consumo de, de las drogas por ejemplo pues Rusia, Irán, Egipto, Pakistán, Arabia Saudí ¿no? en cambio en el otro extremo estarían los países más abiertos a, este, a, a reformar este tipo de, de legislación más a, a, que han adoptado la vía permisiva como pueden ser eh, a, a algunos países europeos Canadá y, y, y la República de, de Uruguay ¿no? y me resisto a no citarle por ejemplo algunos casos hay países que tienen una legislación durísima luego encima son productores eh, sí, y claro. por ejemplo el sí, sí. caso de Afganistán con el, el, el, opio, eh, con el opio la heroína, sí, la heroína es... eh, se estaba logrando controlar luego llegó la guerra y después de la guerra generada a partir del 11S que parecía que se iba a controlar se ha descontrolado nuevamente Exacto. el uso de heroína en todo el mundo y se ha facilitado ese consumo y ese claro, tráfico por, el por la invasión negro, el claro. mercado negro que fue que facilita el dinero que del de mercado negro que lo que hace de una forma directísima vamos es financiar la guerra y, y claro. todas estas guerrillas y mantener todo esto y además eh, fijaros que hablábamos de, de los medicamentos de estos opiáceos que lo que ocurre es que al salir mmm, fuera del control y para algo que realmente sean, eh, eh, se producen eh, lo que ocurre Es que eh, salen fuera de los límites científicos y sanitarios para, lo que, para los, que están, los que están creados los que están lo, lo, oficialmente o, o primariamente eh, para los que fueron eh, creados por así decirlo ¿no? Pro, producidos. ¿no? Pero eso Entonces, es importante, porque es, es que eso es indiscutible que este tipo de, de, opi de opiáceos, sean muy necesarios para ciertas enfermedades que además están dando unos resultados muy buenos y están ayudando a mucha gente, eso es indiscutible que es así. Lo que pasa que luego está el engaño claro, que bueno, lo utilizan pues eso para las recetas que se usan para otros usos. Y detrás el, de todo está lo de, lo de el siempre, ¿no? el dinero. El claro, dinero el, el, y el y luego también, fíjate el lenguaje. Esto, aquí, ¿no? a una farmacia, la llamamos farmacia, no el, el nuestro lenguaje es ese, pero la traducción directa es drags de drogas, de drogas eh, sí, claro, y de drogas. en Estados Unidos por ejemplo se va a, a la tienda de drogas Sí, claro. y es la tienda de farmacia es, la, es el equivalente de la farmacia pero quiere decir lo diferente que son los, los, de, los diferentes países la, los conceptos, el lenguaje, las de, lenguaje, las diferente, de forma sí, sí. diferente el tema lo que está claro y que los expertos están, eh, se pusieron de acuerdo es que hay más producción y más, más consumo de drogas que nunca ha habido ¿no? a pesar de estos eh, de estas leyes punitivas, sancionadoras discriminatorias, etcétera etcétera. voy a sermela contigo como si me... dime, a ver, ver cuántas No, no, no tengo, no tengo no, datos no. No me he dedicado a estudiar el mercado en profundidad iba de, de, de, te iba a de decir y si no lo sabes te lo dejo como deberes vale, para otro momento no que kilo, si se, kilo, si, se <risa> si se sabe cuál es el, el, el gramo no a 20 a, eh, el pollo no. al está el pollo <risa> si se sabe cuál es el país que produce más más droga no lo tengo no tengo y ni si se sabe cuál es eh, la población que consume más droga Claro, habría que tengo, habría Yo no sé, yo no sé, habría, no, no pero tengo que Habría que, que distinguir Estados entre droga, disting entre Unidos, droga. La entre que droga, consume y la que más de Estados Unidos. Como sabéis, aquí en España es uno de los países más importantes productores de opiáceos. En el, el, el Laboratorios Abello, históricamente de la familia el actual propietario, eh, Juan abelló vendió esa, esa esa rama hace relativamente poco precisamente ...por la eh, no permisividad de Canadá... ...se lo vendió una multinacional canadá, canadiense del tema... ...pero la, esto le venía de, de sus padres... Eh, ...ya en la eh, posguerra civil... Eh, eh, ...el laboratorio Sabello... Mm, ...empezó a cultivar eh, eh, eh, la planta del opio con fines médicos y igual están, que la y marihuana muy, muy controlado eh, las plantaciones que siguen existiendo a lo largo de, de España que, y, y las plantas productoras están muy controladas eh, están muy fiscalizadas la Guardia Civil está muy encima eh, sabiendo lo que se produce lo que sale o sea, todo esto pero claro luego hay otros países como antes acaba de comentar eh, Bruno pues que eh, eh, esto está fuera de, la, de los términos legales por así, o, o de las, de, de, y entonces hay un consumo hay, hay una producción que abastece el mercado negro del resto del mundo como puede ser el, el, el, la planta del opio en, en, Af en Afganistán ¿no? que sirve para lo que hemos dicho e ese dinero produce y financia la, la, la guerra y las guerrillas claro. que hay allí y, Pero lo y, que está claro eso es... le diría en contra sí, claro. que tanto hemos eh, mencionado el Mira, crack hay, hay, hay, llegó una... a Estados Unidos después de una operación hay de estas frase, características ¿no? hay una frase de, de un eh, médico diplomático francés que fue, eh, ha estado en, esta, en, en, en las Estas de Bina que dice, la brecha entre la evidencia y las políticas ha matado a mucha gente. Y es para mí una frase muy destacable que decir que este descontrol que hay y lo que es la realidad del consumo de la gente fuera del control sanitario, pues evidentemente primero, eh, la criminalización de determinados eh, razas, por ejemplo la negra, aunque consuma igual este tipo de drogas que la blanca, pero los negros acaban en la cárcel mucho más por estas causas que, lo, que los humanos de raza blanca. Sí, se les penaliza y, solo por eh, el hecho de ser el negros. Coste de, de el coste del sistema judicial que tiene en todo esto, el coste sanitario que tiene todo esto, tratar a las personas que ya han caído en una adicción eh, descontrolada, evidentemente. Entonces, si todo esto se controlara de una forma más permisiva, evidentemente eh, saldría de la esfera ilegal, de la esfera del mercado negro y estaría mucho más controlado y estaría mucho menos, eh, eh, también menos estigmatizado a nivel social el las personas que consumen esto. En España se crearon los famosos clubes eh, de, estos, de, de consumo de. Y fundamentalmente en Cataluña y el País Vasco es donde más eh, fuerza y han tenido. Pero ocurre que últimamente también ya por parte de ayuntamientos, de sectores de la sociedad, está también machista. se les está poniendo eh, trabas. Donde, sí, sí, sí. Donde, donde es más beneficioso tener a esta gente identificada, controlada y que sea un consumo menos criminalizado que el consumo que tener que hacerlo de forma criminalizada en guetos y, en, en, en, y acudir al mercado negro bueno, con toda la violencia. Hay que también hipocresía con es el tema es, tremenda. Es, espero es tremenda. Que, que no hayan hecho bueno. enganchar la luz y por eso tengamos este que parpadeo vamos, continuo sí, sí. para hacer alguna plantación de estas un poco oculta. Las plantaciones de gente marihuana utiliza mucho la luz. Bueno, en nuestro país se han encontrado, pero ¿quién tiene las plantaciones de marihuana? ¿El consumo de marihuana? ¿La comercialización de la marihuana? Oh, ese tema ese, ese, muy es muy amplio tremendo. y en España ya es muy amplio. ¿eh? pero bueno. Canadá y Uruguay parece que son los más avanzados así a nivel, pero poquito a poco se van haciendo cosas y luego de repente hay como un, como un retroceso. Javier Sabiano, muchas gracias. A vosotros. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. empezado agosto, agosto mundo acero, agosto con la rosa los vientos, hoy como siempre, como todos los años, aquí está la rosa los vientos que se emitirá todo el mes en de agosto, estamos hoy con vosotros haciendo compañía en las noches de este mes, en de este mes de agosto, la rosa los vientos. Vamos a recuperar algunas cosillas y hay que seguro os interesan porque nos resultaron fascinantes, como nos resultó fascinante en su momento hablar con uno de los parapsicólogos más importantes del mundo, había investigado y ha investigado con tenacidad y con esfuerzo cientos de casos, cientos de testimonios de gente que trabaja en hospitales enfermeros, enfermeras que han tenido experiencias con el más allá, fascinantes bueno pues esta es la conversación que tuvimos con Alejandro Parra y también tuvimos una conversación con una de las escritoras más importantes de nuestro país, con Rosa Montero que acaba de publicar un nuevo libro tiempos del odio protagonista, esa detective esa androide ...de un siglo más allá... ...que se llama Bruna Husky... Sobre Bruna Hasky, sobre ese futuro y sobre cómo el presente se está torciendo para hacer más incomprensible y más difícil ese futuro, hablamos ahí con Rosa Montero. Recuperamos ese par de conversaciones y recuperamos dos temas que fueron fundamentales en este año en La Rosa de los Vientos. You see beyond all my doubts All I'm hiding, you bring it out I lose myself to your control When you touch me I'm almost human. Falta un siglo, pero el futuro se está escribiendo ahora. Caminamos hacia la oscuridad, pero hay gente que nos enciende la luz. Una de ellas es Rosa Montero, que acaba de publicar la novela Los Tiempos del Odio. En Seix, en Barral, una obra protagonizada por Bruna Husky androide, detective. Nos preguntamos, ¿el futuro es de verdad el futuro o es lo que está ocurriendo o empezando a ocurrir ya? Rosa Montero, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué hay? Rosa, la ciencia ficción es un camino para contar cosas del hoy, de la actualidad, ¿eh? ¿no? Eh, no todo es mirar al futuro, es mirar los riesgos que eh, se enfrentan en el presente y que pueden suceder en el futuro. Sí, bueno, más que los riesgos, es la realidad. Yo siempre digo que mis novelas de Bruna Hasky son las más realistas y, y el futuro que, que planteo, que sucede en el año 2110, Pues no no es peor, no es un catastrofista, no es peor que el mundo de hoy, ¿no? Tiene cosas mejores que el mundo de hoy y tiene cosas peores, como los resultados del calentamiento global, pero bueno, es intercambiable en su, en su crisis y en sus problemas con el mundo de hoy absolutamente, y como tú dices... La ciencia ficción precisamente lo que te da es una herramienta metafórica maravillosa y muy poderosa para hablar de, de, de la condición humana y, y del hoy. ¿Cómo te has imaginado el Madrid de dentro de un siglo para este libro? Pues eh, para los tres, la verdad es que Madrid eh, es casi un personaje secundario más del, del libro ¿no? Porque eh, las eh, las eh, escenas, lo que sucede en el libro, pues sucede muchas veces en, en calles reconocibles, en lugares reconocibles Entonces el final del libro, por ejemplo, sucede de este, de los tiempos del odio, sucede en Matadero Madrid En lo que quedará de Matadero Madrid, según <risa> según mi mi desarrollo del mundo Eh, y, y bueno no puedo dar muchos más datos porque el libro tiene una entrega muy cerrada no de ese, y de ese final si hablo más de ese final pues haría destriparía cosas pero pero sí es un, es un madrid con, con cintas eh, que casi nadie tiene coche privado evidentemente con un problema así de eh, pues energético vamos una manera de, de trasladarnos pues eh, con, con no, por, por otros medios, hay trams hay una especie de tranvías aéreos, hay sigue habiendo el metro y hay una especie de sinterrodantes ¿no? Que, que van por todas las calles y que es las que las usa muchísimo la gente para desplazarse has vivido el periodismo en las últimas décadas has mirado el mundo y sientes que existe en los tiempos actuales un retroceso de ideas y de valores no no es un retroceso es un riesgo tremendo de involución es decir no es que toda la sociedad haya retrocedido sino que En la lucha que yo creo que está desde el principio de los tiempos, ¿no? Entre, entre aquella, Yo creo que ya en las cavernas se daba esta lucha, ¿no? Entre aquellas personas que escogían eh, como, como forma de supervivencia la colaboración, ¿no? E intentar pues cuidarse mutuamente y, y ser mejores de lo que somos, ¿no? Y esos eran unos. Y luego otros... Yo creo que había otros trogloditas que hacían todo lo contrario, ¿no? que lo que hacían era coger una piedra, abrirle la cabeza al que era más débil y robarle la pata de mamut ¿no? o de oso cavernario. Entonces esa esa tensión se ha vivido durante toda la historia, unas veces más serenamente, otras veces menos, unas veces ganando más la, la reacción y otras más el progreso, digamos. Y ahora mismo estamos en un momento muy crítico porque ahí nos... Sé, Podemos encaminar hacia un abismo de involución no hay una crisis de credibilidad democrática y aumenta en el mundo pues cierta añoranza por los, por los eh, extremismos de izquierdas de derechas, por los dogmatismos no por los fanatismos laicos o, o religiosos como el isis ¿no? y eso es un despeñadero si no conseguimos convertir eh, re, re, regenerar la democracia no y convertirla en un proyecto ilusionante podemos. ...perder muchos de los logros que, que el ser humano ha conseguido durante siglos. Bruna Haske es eh, la protagonista de tu libro, la absoluta protagonista. Ella es eh, un androide, pero es de eh, pura tecnología. ¿Crees que el desarrollo tecnológico, en vez de ayudarnos, está aislando un poquito? Depende, ¿no? La tecnología, que yo soy una partidaria de la tecnología... ...a mí me gusta muchísimo la ciencia, me gusta mucho la tecnología y tal la tecnología no es más que una herramienta, lo que puede ser peligroso y grave es el uso de esa herramienta, ¿no? se puede usar para bien, se puede usar para mal, ¿no? entonces eh, lo que sí nos está pasando ahora es que el, el avance tecnológico ha sido, está siendo tan absolutamente vertiginoso y precipitado que no tenemos muy claro que nos está, se nos está estallando entre las manos, no tenemos muy claro ¿Qué es lo que esa velocidad de cambio nos está haciendo? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el uso de los smartphones. ¿no? En los últimos años, en los dos o tres últimos años, han empezado a eh, publicarse eh, ensayos y trabajos, estudios científicos, avisando del riesgo de los smartphones, sobre todo para la gente muy joven, porque nos están nos está quitando la capacidad de concentración, ¿no? Y a los, a mí, yo lo noto, que a mí me la ha quitado, y a los niños, todos los estudios parecen indicar, nos están diciendo que no deben ni, ni, ni tocarlos desde pequeños, ¿no? Porque puede que les altere el cerebro, no sabemos lo que nos está haciendo, ¿no? Y nos pasamos, según los últimos estudios, entre cuatro y cinco horas al día viendo el smartphone. Es que es una barbaridad, es como una adicción, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? No sabemos muy bien de la... Va tan deprisa, tan deprisa que que estamos perdiendo un poco, digamos, como la conciencia de lo que estamos haciendo. Hola, Rosa, buenas noches. soy Silvia, ¿Qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar, tú, viendo cómo va el mundo, cómo está evolucionando al, al camino que, que, que parece, ¿no?, este ritmo vertiginoso... <risa> con el argumento que, que, que crece la novela, ¿no?, este siglo XXII. ¿Tú crees que incluso eres demasiado optimista o eres muy realista? Bueno, yo creo que soy muy realista, pero insisto que mi que el, eh, el mundo de mi novela no es un mundo catastrófico, eh no es peor que el mundo que vivimos. Es decir, hay un, eh, y de hecho, además, la novela termina bien, digamos, que dentro de esa guerra que antes hablábamos entre la luz y las tinieblas, ¿no? entre el progreso y la, y la reacción o la brutalidad ¿no? y la barbarie pues en esa larga guerra o eterna guerra, en mi novela, termina ganando, terminan ganando los buenos, ¿no? O sea, la batalla, esta batalla, la batalla que se plantea en mi libro, terminan ganando los buenos. Y ya te digo que ese mundo que planteo, pues tiene cosas que están mejor, por ejemplo, mejor que este. Eh, el tema de la, de, de, del sexismo, para mí, en ese mundo, dentro de 92 años, se ha acabado. Hay una normalización, una deconstrucción del sexismo, no hay ese problema más, ¿no? Eh, eh, eh son los Estados Unidos de la tierra que es una democracia muy joven en el momento de mi novela solo tiene doce años y están intentando hacer algo bueno con eso no claro también hacen cosas horriblemente malas pero están intentando hacer algo bueno y a mí eso me, me parece bien porque esa idea de que todos los terrícolas en verdad somos hermanos de alguna manera pues es una idea hermosa ¿no? entonces Pues y, y más cosas, ¿no? La conciencia del derecho de los animales está más avanzada también en, en mi novela, o sea que hay cosas que son mejores que, que las que tenemos hoy, no, no es un mundo más horrible, es un mundo con... con yo, yo creo que con cosas horribles también naturalmente, pero pero yo creo que el mundo en el que vivimos es el peor, si quieres que te diga la verdad Tú has alertado muchísimo sobre el mundo en el que estamos viviendo ahora que nos estás hablando de ese tema eh, nos acordamos, eh, has elevado la voz y has hablado mucho de Trump de Bolsonaro, no. en España no. Santiago Abascal, en De Vox que parecen ir en contra, todos eh, no parecen, sino que van en contra de los derechos humanos eh, ¿Cómo vamos a superar eh, toda esta crisis que estamos eh, viviendo? Porque encima de luchar eh, a favor de los derechos humanos y eh, luchamos eh, por los votos que están robando los derechos humanos es una claro, cosa un poquito no, increíble no no el problema el, el problema es que insisto la democracia que como eh, tiene una gran transparencia y ese es un valor maravilloso de la democracia pero claro esa transparencia deja ver todos los las lacras no deja ver la corrupción deja ver la hipocresía deja ver la falta de, de, de justicia no entonces Tenemos que cambiar eso, porque claro, la gente, eh, el mensaje que se está mandando a la gente, la gente mucha gente está muy decepcionada con la, con la democracia, no se siente representada, y entonces, pues, eh, se dejan engañar por los demagogos, se dejan engañar por los demagogos ultras, ¿no?, se dejan engañar por la fa falsa pureza del dogma, pero claro, es que lo que no puede ser es que suceda lo de Khashoggi, por ejemplo, y solamente Angela Merkel diga que no se puede hacer tratos con Arabia Saudí. El resto de las democracias bajan la cabeza porque están en riesgo los contratos millonarios. Tú estás mandando mm -hmm. un mensaje de hipocresía y de que lo único que manda eso es dinero, que la gente, pues efectivamente, pues de repente dice a mí esta gente no me, no me representa. ¿no? Así que como no regeneremos de verdad la, la democracia y... ...y no vemos un, un proyecto ilusionante... ...pues podemos eh, acabar muy mal, muy mal... ...y es una tragedia porque... ...yo que he nacido y he crecido en una dictadura sé muy bien que la peor democracia es siempre mucho mejor que una dictadura cuando el otro día en el matadero presentaste los tiempos en del odio nos hablaste mucho de estas ideas eh, pero nos hablaste mucho de algo que va a ser muy importante en el futuro el transhumanismo que es la utilización Así. de la tecnología para eh, conseguir cosas que pueden ser eh, buenas y muy positivas para el ser humano eh, te ha interesado mucho el transhumanismo y otras formas ¿no? Eh, otras sí. eh, nuevas eh, filosofías que utilizan la Sí, bueno, la cuestión es eh, eh, que los filósofos y los científicos están hablando de la transhumanidad, que es ya estamos entrando en la transhumanidad. ¿Y qué es la transhumanidad? Pues es el, eh, el hecho de que apliquemos tecnología en nuestros cuerpos, en los cuerpos de los seres humanos, que ya somos transhumanos, o bien para potenciar nuestras capacidades o para conseguir hacer cosas que antes no podíamos hacer, o bien para subsanar ...heridas o enfermedades, ¿no? Eh, un ejemplo de esto es eh, esa cosa maravillosa... ...que sucedió ahora un mes o algo así... ...con unos médicos franceses que eh, consiguieron... ...hacer que tres eh, parapléjicos volvieran a caminar tras implantarles unos chips en la médula ¿no? espinal. Entonces, eso, eso forma parte ya de esto. ¿no? Y claro, lo que pasa es que mm, estamos empezando ese periodo de transhumanidad y a, va a crear muchísimos problemas. En mi novela se habla mucho de esto, de los cyborg, ¿no? que son, pues eso, son los humanos con, con implantes tecnológicos. ¿no? Entonces, eh, creará muchos problemas, terminará creando, porque eh, hasta qué punto, cuánto te puedes eh, eh, alterar Y, y, y tecnológicamente tu organismo y seguir siendo uh, humano, ¿no? ¿O ¿Okay? qué es qué define un ser humano? ¿no? Entonces, es un, una frontera fascinante, ¿no? Eh, creo que es en, en Dinamarca, donde ya hay como seis mil personas que se han implantado un chip debajo de la piel en la mano para pagar y para como documentación y como todo. Bueno, es interesante, ¿no? Estamos en un momento muy interesante. de Todo eso habla mucho mi novela. Tú eres un poco visionaria, además. yo Te, te veo un poco como la Julio Verne Española, ¿no? Como <risa> lees mucho ciencia es como que, que, y tienes sí. esta mente tan abierta, es como que que, que, que siempre, e incluso en tus novelas, te adelantas a cosas que luego incluso sí. pasan, ¿no? Y, y sí. por ejemplo, que no te comentabas del transhumanismo y de, de las personas que, que de alguna forma se ponen implantes o se mejoran sí, claro. o porque que por necesidad o por gusto, ¿no?, por, por, sí, por sí, voluntad sí. propia. ¿Piensas que, que en un futuro será lo más normal, como ocurre en tu novela, que, que sí. una persona, un tendumano humano, eh, puede tener relaciones incluso sexuales con un humano, o, sí, sí, claro, o claro. no sé, o, o mezclados, ¿no?, o, o entre o entre dos, dos personas tendumanas, ¿no?, que, que sí, será sí, una supuesto. cosa normal. Sí, sí, bueno, por supuesto. En mi, en mi caso, además, en mi novela es más fácil todavía... ...en el sentido de que mi tecnohumana, mi replicante es un clon en realidad... ...o sea, es humana, es un clon que ha sido madurado aceleradamente... ...por los ingenieros genéticos, entonces es criado en 12 meses en un, en un tanque... ¿no? Uh -huh. ...con líquido amniótico y, y activado en esos 12 meses... ...pues o sea, llega hasta los 25 años en realidad, ¿no? es activado los 25 años... Y luego vive 10 años y a los 10 años se le desata un, un proceso tumoral así feroz, radical, que en una semana lo mata, ¿no? Entonces, por eso sabe cuándo va a morir y por eso no puede olvidarse de que es mortal y está obsesionado por la muerte y por el paso del tiempo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que es un clon, o sea, que en realidad es humano. Y te voy a decir más, además, es evidente, evidente que va a haber clones humanos porque la tecnología está ilegales o legales vale e incluso puede que ya haya ilegalmente, clandestinamente, que se hayan hecho intentos no de clonación humana o, o, o incluso se hayan conseguido. Entonces, estamos, todo eso que trata mi novela en realidad está, estamos sobre ello, estamos en el, en esa frontera, exactamente en esa frontera, esa frontera fascinante, y vertiginosa y con muchísimos problemas morales, éticos, legales y de todo. Sí. En la presentación de tu libro, Bruna Hasky fue la actriz Salomé Jiménez, que estuvo fantástica sí. y maravillosa, y nos presentó en diferentes ocasiones y nos lo contaste en el matadino de la presentación que Bruna sabía el momento exacto de su fallecimiento. ¿Tú sí. crees que lo llegaremos a saber en el futuro, ese oh, momento exacto? Espero que no. Y eh, Espero que no, pero eh, modificaría nuestra forma de actuar, Hombre, ¿no? por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, mira yo soy estoy completamente contraria a la pena de muerte y no solo bueno por mil razones pero vamos la pena de muerte lo que es un horror no solo porque te, te quitan la vida sino sobre todo la tortura es saber cuándo vas a morir no o sea claro. entonces eso es un eso es un tormento terrible y, y bueno los humanos gracias a no saber cuándo vamos a morir pues en general se la, nos apañamos o se la apañan para vivir como si fueran inmortales, ¿no? Todos menos un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, que sí. <ríe> estamos muy obsesionados por el paso del tiempo y por la muerte, y probablemente escribo por eso, ¿no? Yo creo que escribo para intentar perderle el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, eh, yo espero que no, y además es que no está dentro de ningún... O sea, nadie quiere... No hay ninguna tecnología, ni hay ninguna investigación para para querer saber cuándo nos vamos a morir, vamos, o sea, lo que queremos, lo que sí hay es muchísimos trabajos y estudios para intentar alargar la vida del ser humano, que bueno, que, que, que todavía hay gente que dice que vamos a ser eternos, pero bueno, más o menos, con la tecnología yo no lo creo, pero, pero sí que cada vez somos más longevos, sí. Escribir es una forma de conseguir inmortalidad, en cierto modo. Eh, no porque dure tu obra porque eso no, no es No, verdad. la tuya sí eh, va a durar ¿eh? no, no, que va, que va, no, en serio, para nada para nada, mira, eh, la, la historia nos demuestra que eh, que, que perduran tus obras primero, que es una, una absoluta Eh, suerte y una carambola de, de cosas, ¿no? Y que la inmensa mayoría de los inmensa, inmensa mayoría de los escritores y de las escritoras han sido olvidados al margen, se mueren y se, y se acabó, al margen de de su, valor, de su valor y de su calidad. Hay gente maravillosa que por casualidad caes en ella y que están completamente olvidados de, de, de siglos pasados y, y todos los que estarán desaparecidos, o sea que, que que perdure tu obra es como sacarte la, la bonoloto ¿no? o sea que no creo en ello para nada pero sí que es verdad que mientras estás escribiendo eres inmortal o sea eso sí que es verdad, es como Como el amor-pasión, ¿no? Que también te hace, es un momento de inmortalidad, bueno, pues escribir novelas también ay, te salva. Hay que entrar yo en ese amor, en ese amor-pasión, que para ti es muy importante, dices que dices que la gente, bueno, en realidad todos, ¿no? Necesitamos que Ajá. nos quieran y de alguna forma Ajá. pues está siempre, ¿no? Con esa necesidad. Sí. Sí. ¿Hasta hasta qué punto es ese, ese amor importante en la persona para, para tener ilusión, para vivir? Hombre, depende de lo que entendamos por amor, ¿no? El amor en, en general es absolutamente esencial, quiere decir que somos animales sociales y necesitamos a los otros para que la vida merezca la pena de llamarse vida. O sea que eh, vivir en absoluta soledad es una vida muerta para mí, ¿no? O sea, creo, donde ese amor, el amor de los demás, el amor de la gente... ...pues es esencial, básico... ¿no? ...luego ya, el amor-pasión... ...pues el amor-pasión también... ...claro, es muy muy importante... Eh, ...creo que... Cuanto, más, ...cuanto mayor soy... ...más veo que ese... ...que el amor es uno de los motores... ...que mueve el mundo, ¿no?... ...esa necesidad de amor, digamos, ¿no?... ...de ser amado... ...lo que pasa es que queremos ser amados... ...de la manera en que queremos ser amados... ...y a veces nos lo ponemos a nosotros mismos... ...muy difícil, porque pues queremos demasiado ¿no? sí, queremos lo perfecto ¿no? y buscando lo perfecto nos perdemos lo real me acuerdo que hace tan solo unos meses eh, cuando tú escribiste tú escribes eh, todas las semanas un artículo de opinión en el eh, país eh, se montó una cosa Eh, que yo no lo comprendí salvo porque estemos absolutamente dominados por el mundo del dinero y el mundo del consumismo a raíz eh, de una serie de cosas eh, que escribiste sobre las farmacéuticas algunos sí. extrajeron eh, lo que tú no, habías bueno, no, dicho para... de la homeopatía pero la verdad es que no entendía absolutamente nada eh, no, sobre no lo que se montó eh, parece que somos esclavos eh, del poder eh, que nos reveramos eh, pero a la hora de bajar la cabeza la bajamos ¿no? Ya, bueno, yo creo que sí, pero en fin, aquellos son de esas cosas locas que pasan, vivimos todavía en los tiempos, bueno, vivimos en los tiempos del odio, claro. pero vivimos todavía en los tiempos del lejano oeste eh, eh, sin ley en las redes, ¿no? Son momentos primerizos en donde de repente pues a ellas, a esos, eh, esos, cualquiera puede de repente sufrir uno de esos ataques, completamente bárbaros de los trolls ¿no? que además lo que pasa es que terminan desvirtuando todo porque ya nadie lee nada, o sea, solamente ves los, los titulares o lo que otra persona ha dicho sobre ti en un pequeño tweet pero nunca te vas a las fuentes a mirar lo que de verdad ha dicho, entonces eh, empiezan a deformar todo lo que dices, pero bueno esto es eh, el pan de cada día en, en las redes, que en parte de las redes que pueden ser, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? las herramientas Eh, de tecnológicas pueden ser usadas para bien o para mal. La red se ha convertido un poquito a veces y en ocasiones en barras en de bar, en vez de eh, lugares en donde se fomente la conversación, el diálogo, que es lo que tenían que ser, y se mm. han convertido en centros de enfrentamiento, centros virtuales, eh, porque en la valentía física se puede mostrar solamente ante una pantalla, no ante una persona. Eh. Sí, bueno, se han hecho estudios que parece que lo mismo que sucede con la conducción, ¿no? Cuando nos co cogemos un coche y tal, pues de repente nos volvemos un poco un poco más violentos y borricos y bárbaros ¿no? de lo que somos en persona, ¿no? A veces eso vas conduciendo a, en el, dentro de la burbuja de tu coche en un atasco y de repente una persona calmada y tal pues quiere matar al conductor de al lado, ¿no? <risa> <risa> Pues han hecho, se han hecho estudios que parece ser que las redes también eh, pueden eh, propiciar eso, ¿no? O sea como eh la salida sin tamiz digamos de, de, de, de emociones descontroladas. Sí, ¿sí? el otro día Pensábamos incluso en el programa que, que de alguna forma pasa eso, que somos demasiado novatos en las redes ¿no? y que nos exaltamos sí. y que tiene que relativizarse según vaya pasando Exacto. el tiempo, sobre sí, todo en creo. otras generaciones que no se le dará tanta importancia. Sí. Es, yo creo también que pasará eso, sí. Ahora se acaba de publicar Los tiempos en del odio, Bruna Hasky, la protagonista. ¿Vas a volver eh, sobre Bruna Hasky, sobre esta letra sí. tibetandoide? Eh, va a haber más novelas ¿no? sobre ella? Sí, porque la verdad es que la dejo en un lugar tan curioso al final del libro, queda en una situación tan peculiar que a mí me produce una curiosidad tremenda saber qué va a ser de ella, de modo que voy a tener que escribir una novela para enterarme. Y tienes que escribir más de amor de ella, ¿no? Porque ya por fin se ha animado a, bueno, a ser más ella, emocional ella. Sí, ella en esta esta novela, que ella he dicho antes que termina bien, termina bien en lo político, termina bien en lo personal, porque Bruna, para Bruna es muy importante, aprende aceptar eh, su fragilidad y, y aprende a amarse Rosa Montero ha sido un enorme placer tenerte aquí en la Rosa de los Vientos eh, tenerte en la Sintonía de Onda Cero Muchas es gracias. un placer hablar contigo haber estado en la presentación eh, conocer eh, tu libro, leerlo eh, todo lo que nos eh, cuentas es eh, interesante, fascinante ojalá Eh, todo el mundo eh, no nos dejara tan eh, entusiasmados como tú. Rosa, muchas <ríe> bueno. gracias. Muchas gracias. Y otro día gracias, a ver gracias. si te pasas por aquí en los estudios, ¿vale? Eso, vale. Venga, un beso. Un abrazo, Mucho chao. En Onda Cero La Rosa de los Vientos Es hora de hablar De la quimera De otra vida De lo que supí no sé Expresar Del trapecio Que ante la nada Oscila de tragedias Y triunfos Que dura Dabar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 Él es Alejandro Parra. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo, Bruno, un placer, verdaderamente. Siempre buscando que la ciencia se dé cuenta que la parapsicología, aunque tiene enemigos eh, dentro y fuera, pero que es una ciencia y que el estudio es extraordinariamente digno.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 peculiaridad, digamos, de eh, aproximarse a aquellos pacientes que estaban a punto de fallecer y minutos más tarde morían. Yo no o sé sea, eh, Fíjate, están... te iba a preguntar por ese caso, por ese gato, ya lo has contado, es que la verdad es espectacular. Parece que, de alguna forma, que no conocemos cuál es, el enfermo le contaba algo que ni él mismo sabía, pero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 ¿Y este tipo de experiencias eh, la vive gente que está al margen de ese mundo de las creencias, eh, del mundo religioso, teniendo por tal el mundo de la espiritualidad, eh, no hace falta seguir eh, en ninguna iglesia, o eh, lo vive cualquier eh, tipo de persona que no haya tenido un contacto con el mundo digamos eh, espiritual, el no tangible?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 Somos mil manos Haciendo un túnel Desde las minas Hasta las nubes Somos de cizallas escuchar esto Se llama Finalmente La Raíz El grupo La Raíz Somos la fuerza De la estampida Somos el mundo Patas arriba Somos hijos De unos pocos Locos que dibujaron la salida Caballo en Troya En sus castillos, cientos de gritos, contra el vestillo somos el preso, libre de rejas. ¿Y por qué lo escuchamos eh, mucho? Porque va a estar en varios eh, festivales durante estos días. Aquí os contamos en la Rosa los Vientos, a alguno de esos eh, festivales, Silvia. Yo reconozco que igual muchos de nuestros oyentes conocen a este grupo, porque además se ve que son invitados a numerosos festivales. Yo, eh, curiosa, e inquieta, digo, bueno, vamos a ver quiénes son, y vemos que son de Gandía, de Valencia, que llevan desde el 2005 reuniéndose, son 11, y por lo visto... Tienen una apuesta en escena espectacular, según la información que, que hemos recabado. Y su estilo, que es de muchas mezclas, le llaman ros, rock rock stizaje Es que es difícil, rockstizaje Así que imaginaros, ska, rat, rigi, rock, bueno. Y me parece que son a las mí... cosas de Wikipedia que califica a este grupo como... O lo cataloga como música de intervención. ¿Qué es eso? eso. Ni idea. Bueno, pues que no lo cuenten ellos. Bueno, deciros que, por ejemplo, van a estar... Junto con otros grupos, en el festival Medusa beach que es un, un festival de música electrónica y que lleva bastantes años ya. Eh, está ubicado en la Sierra de Candeleda, la Sierra de Gredos, y van a estar, de. bueno, han estado desde el 1 y terminan el 4 de agosto, o sea, que es este domingo. Y ellos están junto a Boycott. La Pegatina Riot Propaganda Y La Moda Así que ya sabéis Quien queréis ir a verlos en esta zona En la Sierra de Gredos podéis Pero ¿Dónde van a estar también? Pues también van a estar En un festival que se llama Sonrías Baixas Eh, bueno, música, playa, gastronomía esta es la oferta que ellos ponen aquí y bueno pues esto está en medio de la villa de Bueu, se celebra allí en Bueu en Pontevedra, igual están hasta el 4 de agosto y quienes son los que participan Talco, Berricharrac Gatillazo o de Desacato y La Raíz que estamos escuchando ¿Y ya dónde van a participar también? En uno que el título lo dice todo. De Juergas Rock Festival. Yo creo que ahí, vamos, la invitación está clarísima, ¿no? Festival, playa y mucho rock and roll. Bueno, ese es el lema de, este, de esta edición. Dice que tienen 45 propuestas musicales dos escenarios que reciben unos 10.000 asistentes al día o visitantes y bueno pues eh, que empiezan a las 11 de la mañana todos los días y acaban a las 6 de la madrugada desde luego Juerga, ahí es nada ¿Dónde se celebra? En Adra, en Almería igual 1, 2, 3 y 4 de agosto así que si no, ya no habéis estado este domingo última oportunidad ¿Quiénes están? Grupos. Mar Religion, Loquillo, Rosalén y La Raíz. Mar Religion y La Raíz se parecen muchísimo. Ya no digamos el Loquillo y la Raíz, boh. Yo creo que desde luego la raíz no pueden quejarse de la propaganda que les acabamos de hacer aquí en La Rosa de los Vientos. ¿eh? Eh, no sé, enviarnos algún disco, alguna invitación o algo. Raíz, uno de los grupos importantes en los festivales de este mes de agosto, la música importante en este mes de agosto, también en las rosa los vientos, os recordamos todos los festivales que se están celebrando durante este mes de agosto, muchos infinitos festivales, os contamos algunos de ellos aquí, en nuestro programa programa que oirá hasta las 4 de la madrugada. Quedan muchas cosas por delante. Todavía quedan juicios a la historia con Ana María Vázquez Eureka, con Mado Martínez y muchas cosas en esta nueva hora, la siguiente de las rosas de los vientos. la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Tema fascinante donde los haya, la caza de brujas eh, con un investigador fascinante con Alfonso Trinidad eh, como fascinantes también Ana María Vázquez Hoy, profesora e historiadora que está con nosotros, por supuesto, en Juicio a la Historia, que hoy nos presenta una isla que se anticipa al futuro. Y hablamos ¿eh? del poder del beso, de los besos en Ureca con Mado Martínez. Y tomarse de nota nuestro correo electrónico rosa.vientos.es y rosa.vientos.es. de los vientos en Onda Cero Juicio a la Historia Hay una isla desde la cual se puede ver y vivir en el futuro y sobre esa isla sobre esas dos islas hablamos esta noche aquí Y lo vamos a hacer en Juicio a la Historia y lo vamos a hacer con Ana María Vázquez Hoy. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem, aquí buscando mi futuro. Bienvenida. Mi ah. Bien hallados, qué guapos estáis, qué bien os quedan los, ¿cómo se llame? La cara de hormiga esta que llevamos. <risa> El mes de agosto, ¿qué tal? Bien, ¿no? Estupendamente. Un coja. ¿Sí? sí, porque he pateado mucho, me he movido mucho y he estado en ¿Dónde he estado? en, en... Salamanca, sí, estado... <ríe> <si ríe> yo soy su agenda claro. Claro. Claro. desde luego que sí, ese fascinante además es lo que se está haciendo, lo que se está descubriendo y el mundo de la historia, hoy lo vamos a conocer contigo aquí en el juicio de la historia, y un juicio de la historia que además se va a situar En el está <risa> de Bering, más o menos, ¿no? En el puente, pero nunca mejor visto lo del puente, entre Asia y América. Claro, si es que es un follón. Es que lo que, de lo que se trata, y a mí me llamó la atención, es que vi un titular que dice Diomedes Menor, la isla desde la que se puede ver el futuro. Y digo, jolín, tendrán una bola <risa> para verla. Claro, so, tú, tú oyes esto así, y que, <risa> ¿a qué te suena? ¿Cómo que vas a ver el futuro desde una isla? <risa> ah, pues, suena a un titular que le han dado muchas vueltas a la cabeza pues yo no sé si le habrán dado la vuelta a la bola o no pero dices, ¿cómo es posible? ¿qué pasa? que están situadas son dos islas muy pequeñas una está deshabitada y es la mayor está deshabitada, es la de occidente y pertenece a la Unión Soviética o a Rusia que ya no sé si existe la Unión Soviética a Rusia. o no, a Rusia, bueno Y la menor, que sí está habitada por 160 personas, pertenece a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que desde una puedes estar, y lo voy a decir, no estoy ni bebida, ni estoy mal de la cabeza, puedes estar al mediodía y vas andandini, andandini, Si es de noche y os estás en pleno invierno polar, puedes pasar por el hielo. Y cuando llegas a la otra isla, que está a tres kilómetros, así como para allá, como para la izquierda, resulta que estás a las nueve de la noche. ¿Y eso por qué? Pues yo qué sé. <risa> <risa> a, a, estás a las doce de la mañana. Si ya me equivoco, claro. así yo he dicho, ¿no? ya venimos. Vosotros dos las... <risa> Y todo es posible. Doce presidentes, uno es Vladimir Putin o todo eso en torno Trump. Pues no se va a ver el futuro del pasado nada, el, y el presente? El, plan, el Trump está a la, a la hora de comer y el Putin está a las doce de la mañana. Y, ¿Y lo, el día siguiente. Lo bueno es que algún día se encontraran en el punto intermedio. Sí, ya lo que nos faltaba. <risa> Como se enteren Una reunión internacional. Quita, quita. el futuro del mundo. No vamos a dar ideas que esto es muy, de, muy divertido. El problema es que, por medio de las dos islas, que también hay que tener puntería, pasa el, un uso horario. Y claro, es divertido... Pero es el uso horario que cambia, digamos, entre comillas, ¿no?, de día. Yo no sé si cambia de día, de noche o sea. de mediodía. Pero vosotros imaginaros, yo no sé si vosotros habéis ido a América. Habéis ido a América. Yo, sí. Bueno, Pues yo nunca sabía ni a qué hora estaba Ni a la hora que estaba porque no hacía más que quitar Y yo decía, le quito horas o se las pongo Se las pongo o se las quito Y todavía no me he enterado Porque como soy administrador No sé si voy o vengo, me cambio de colegio mayor <risa> <risa> Pero vosotros imaginaros El follón del uso horario Que en América Terminas uno Y empiezas el de ir para allá Exacto. Me explico, con lo cual has cambiado Y allí vas a ir muy para allá Pero acabas a ser muy para acá Claro <risa> pero yo pensaba, digo, a lo mejor yo antes, dando la vuelta al mundo, llegas a la hora de comer al otro lado, que es al, a la misma hora, pero vosotros imaginaros el follón que tienes con el Yelland cuando vas de a Estados Unidos, que tienes que quitar o, o que poner, porque estás, eh, yo siempre lo he hecho al revés, obviamente, y nunca sabía si estaba o no estaba, imaginaros encima que me cambien de uso horario, es decir, porque... Porque el uso oral Pues imagínate si es gallega. o sea, no te quiero contar. Por eso les he dicho, esperad que lo tengo que leer, porque eh, por la mitad de las islas, que por eso me traigo la chuleta, pasa la línea internacional del cambio de fecha. O sea, imaginaros que tú y yo ahora mismo estamos claro, separados... Imagínate en el Día de Año Nuevo, qué lío. ¿Jolín? Pues claro, eh, es que puedes estar, eh, te, vas, te, dos te, vas veces. A, te vas al mañana y das cuatro, retrocedes cuatro kilómetros y vuelves al ayer. Y claro, si lo, te lo pasas haciendo un año entero, pierdes un año. ¿Qué? eso es lo que yo me pregunto es divertidísimo para Oye... ser muy joven hay que saltar de una isla a otra ¿no? claro, entonces dices, voy a rejuvenecer aquí me voy, aquí, para arriba para abajo, para pues cuando has pasado mil días, mil veces, pues has, has, has rejuvenecido. ¿Y en mil el días... cumpleaños tres cuartos de lo mismo? A o... lo mejor es que no cuelan cumples ahí... y les cumples. Ahí está el elixir de la eterna juventud exactamente, ahí está el secreto y no en las cremas esas de belleza para el, el plan no sé qué en días de Nos ha salido el verdadero y literal viaje en el tiempo Claro O sea, para que veáis que vengo con fuerza A plantearos un dilema En las diómedes ¿eh? Que hay que tener muchas ganas para irse al la de Hay que de tener Beril. diómedes Hay que tener diómedes y saber, pero además hay una cosa que es fundamental que os recomiendo a todos los oyentes que nos están escuchando, os han dicho, madre mía, cómo viene la doctora Vázquez eh, eh, después del verano, porque yo pensaba que, claro, el, el meridiano era como una raja de melón, una raja de naranja, que era todo seguido, bueno, pues precisamente este uso horario está torcido, o sea, está ¿para qué?, para que la isla que le toca en, en el uso horario, digamos, americano, esté en América y está torcido en relación ...para meter eh, la isla rusa donde le toca... ...con lo cual, eso de que los meridianos son eh, un gajo de naranja... ...no, o sea, es un ojo de naranja muy raro... ...y o además hay que se puede pasar en algún momento del año... ...de una isla a otra, sin ir por mar, eh, casi casi a pie... ...claro, no, no, casi casi a pie o, no... O porque eh, ...no, no, porque el ese eh, espacio que no llega a cuatro kilómetros, creo... Eso se, se congela, es decir, se coagula, <risa> se congela y claro, vas del hoy al mañana y del mañana vuelves al hoy, con lo cual, imaginaros, menos mal que tienen una ventaja. La ventaja que tienen es que la isla de Rusia, a ver si no me equivoco, de Rusia, que es la del este, está deshabitada, que es la diómedes mayor y la americana está habitada por 160 esquimales que les debe dar lo mismo tener el horario, no las uvas o, o a qué hora empieza... Si una hiciera el frío y en otra calor, pero bueno hora, nada ¿Tú, más, ¿tú más. te imaginas? Me Pobre voy, voy <risas> del invierno al verano del verano al invierno, aquí me quito aquí me pongo, bueno, una gozada y sobre todo eso, igual rejuveneces claro, yo, yo no me he enterado nunca pero claro, si tú te pones a dar la... Si, y si el tiempo va para allá Es, es hacia el este. Y sí, pues, si vas sí. para el oeste, retrocedes... Como pues, si muchos nos pegaremos ¿eh? toda la vida saltando de un lado para otro, pero no nos haremos más Dentro jóvenes. de poco vamos a dar las vueltas al mundo al revés, y entonces rejuvenecemos, a tú que claro. venimos y nos aquí lado. Efectivamente. Oye, y por cierto que tuvo mucha importancia en la historia de la humanidad, en la historia del ser humano, ese paso, ese estrecho, ese lugar la llegada de Eurasia América del ser humano, sí, de, sí. que se produjo en algún momento hace más de 10.000 años por ese lugar. Y además no se enteraron, no se enteraron de que rejuvenecían, que es lo gordo. O sea, tú imagínate que mañana llegas y en vez de encontrarte eh, a Bruno con 27 años como tiene ahora, te la cuentas con 15. Hola, Rico, ¿qué haces aquí? <risa> estoy el jefe, Julio. <risa> O sea, con... Soy el muchas gracias y tirantes Ana. a mí me hace mucha ilusión pero solo te puedo decir que el follón es directamente el tiempo y sabéis por qué os digo que es un follón porque ahora mismo lo que está de moda es si cambian las horas o no las cambian sí, sí, esa sí. es otra es decir y es interesantísimo porque dicen que eso influye en las personas Entonces, claro, si encima que te cambian el uso horario. Yo nunca sé, eh, yo tengo mi hijo vive en Londres. Entonces, cuando dice, "Te llamo a las 12", ¿a cuál de ellas? Claro, entonces nunca me cuesta porque ya no sé si me llama a la de Canarias, que es las de Londres o me llama a la de aquí, con total que cuando yo llame, llamo, los niños ya están acostados. Por sí. lo cual digo, a ver si me el Tenés de lona, o sea que, él decía que las a la de aquí, isla. pero era en realidad las de allá, bueno. Pues Claro, ah, no, es un follón. Si yo llamo a las 7 de la tarde de aquí, ya no sé si son las 8 de Londres o las 6 de Londres. Es que ah, ya no se me Hombre, son raros los ingleses, wow. pero si va con el horario, sí, sí. Dímelo bueno, a mí. Sí, y sí, y sí para ti lo que te horario. gusta wow. es el pastel de riñones. Dímelo. A mí lo que me gusta es el Museo Británico. Ah, bueno, eso también. Y mis nietos. Pero los es que los ingleses a las 4 de la tarde ya es de noche. Es y está todo rara. mojado, es verdad. Todo cerrado, ¿no? O sí sea, queremos lo... eso, ¿eh? Es que... Eh, eh, que se haga de noche antes, eh, eh, nos estamos volviendo un poquito locos. A mí yo, me eh. encanta que se haga de noche porque me despierto por la noche, yo por los días ah, soy bueno, un claro, zombi, pero, <ríe> eh. soy totalmente al revés. Pero tan pronto... ¿Tan pronto qué? ¿Queremos que se haga de noche? No, aquí en España disfrutamos mucho, sí, eh, pero somos, somos de trasnochar. Sí, pero un poquito más de un mes el horario y ya no se va a volver a cambiar... Eh, porque están es verdad, eso ya, ya, ya, lo han, es un, ya lo han eh, decidido o no eh, eh, No lo han decidido pero lo decidirán eh, Porque eh, quien manda y quien quiere eso le interesa el poder Le interesa a quienes tienen dinero Y la gente es fácil de eh, comprarla con cuatro mensajes oh, Les mandamos a la isla para no, que se, Carrijo, que se, que no se no relajen está... un poquito Pero mmm, lo que yo no sé es cómo nos vamos a quedar O sea, como... Eh, sí, se se claro. Pero a mí me gusta que, que haya noche porque yo me despierto por la noche, entonces tendré mucha más actividad que ahora. Bueno, tú te despiertas por la noche o te despiertas por la mañana. Nosotros <risa> nos despertamos por la mañana. ¿Tú eres decir? mañanero o nocturno? Eh. Ni nocturno a, a, a, ni mañanero. ¿Alondra o murciélago? <risa> yo, no, yo siempre he dicho que nació para Corista. <risa> Directamente, yo en cuanto anochece digo, ¡No, no, no, no, o sea, no. vamos yo en mi estado natural es más murciélago, pero reconozco que si tengo que ser en determinados momentos de al Londres no, no tengo problema tampoco. A mí a las 7 de la mañana me parece una ordinaria. O sea, yo siempre he pensado, de verdad, eh, que es, y lo digo totalmente seria, que me puedo poner con lo poco seria que yo me pongo cuando me ponéis los auriculares, que. ¿Cómo no he perdido yo a mis hijos cuando los llevaba al colegio a las siete y media? Porque tenía que decir, niño aquí, niño aquí, los llevo. Porque era soltarlos y volver a casa, yo los llevaba totalmente sonámbula. Palabra, ¿eh? Yo no me despierto hasta las seis de la tarde. Fíjate. Os lo prometo, ¿eh? No lo prometo porque lo vivimos. Sí. Eh, eh, me, me refiero en carne propia. Eh, uno se despierta a partir de las 6 de la tarde, es muy pronto. Es la hora de desayunar. Qué exagerado. Eh, estoy que encantada. De a ver, ya tengo unos días. Un a las círculo. 10 de la noche algunos comen. Se les ocurre comer. Hay que cenar a las 2 o 3 de la mañana. A comer a las 8, pronto. claro. No, no, yo estoy encantada. Pero Eso te hacer, yo a te este, advierto bah. una cosa. Cuando estaba criando que no podía claro, escribir entre niño y niño, pues. Y cuando tenía que hacer una cosa seria, directamente, yo tengo que quedarme por la noche, que es cuando me funciona la cabeza, lógicamente, y estoy despierta. Entonces puedo estar siete horas trabajando, de 11 de la noche a las 6 de la mañana, e incluso traba, eh, estudiando lo mismo, ¿eh? ¿sabes que los estudios eh, científicos eh, más recientes eh, no se pueden rebater y nos habla de la inteligencia de la gente que trabaja por las noches es eh, mayor que la gente que es elucida por las mañanas hoy nos mira no te beso porque relaciones. estás lejos pero hace una ilusión <ríe> yo, yo, yo, yo ahí yo creo que cada uno tiene su biorritmo y hay gente sí. que realmente como ella dice es más productiva por la noche y hay gente que es más productiva por la mañana y luego ya cada uno tiene su inteligencia particular que es lo importante hay gente que es eh, productiva una hora u otra pero Viva los que producen por la noche Y los sí, que nos escuchan por la noche que son Exactamente todos. ¿Y la, los que viven ¿Tú dónde vivirías? ¿En la diomedes del ayer O en la del mañana? Sí. <risa> mira, y yo sabiendo los medio. presidentes Oye, que tienen, creo que ninguna eh y, y, y con una pierna cada isla <risa> un espagaz <risa> es otra... <risa> ah, una... os advierto una cosa Cerquita, ¿no? eh, que hay una cosa que es fundamental, es el único sitio del mundo mundial donde se puede pasar andando de América a Rusia cuando el, el hielo eh, las une, es decir que además no tiene frontera con lo cual imaginaros si se enteran quien yo sepa los que hacen cosas nuevas. y los aranceles vamos a y nosotros tenemos una cosa buenísima que es eh, tenerte aquí en las Rosas Vientos Ana María Vázquez hoy eh, profesora historiadora como todos los años y como todas las eh, temporadas un enorme placer conocer aprender y sonreír contigo y muchísimas gracias bien hallados y en el día de hoy ¿eh? ahora Si podemos ir algún día Hacemos una excursión Y celebramos el, el año dos veces Conoceremos mucho contigo sobre ese asunto Te Gracias <risa> A vosotros La Rosa de los Vientos Con Bruno Cardeñosa en un país en el que siempre ha existido caza de brujas y así se titula el nuevo libro de nuestro siguiente invitado que está con nosotros, Alfonso Trinidad muy buenas, ¿qué tal? muy buenas, ¿cómo estáis? hola, buenas noches vamos a hablar de la caza de brujas una expresión que nos remonta al pasado que sigue existiendo pero nos remonta al pasado a los tiempos de la Inquisición a los tiempos en los que nacieron las brujas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 Un abrazo. La rosa de los vientos en onda cero. Eureka. La ciencia está descubriendo el poder curativo, el poder sanador, el poder más allá del beso. El beso ayuda a vivir mejor. Y sobre el beso y lo que la ciencia está descubriendo del beso, hablamos esta noche aquí en URECA. Comado Martínez, amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, eh, estamos eh, fantásticamente hablando de un asunto que nos vas a comentar, que no es eh, propiedad solamente de los seres humanos. Pues no, lo que pasa es que es una cosa un poco rara. O sea, el, el beso, sobre todo el beso romántico, tal y como lo entendemos nosotros en la sociedad occidental, Eh, no no existe prácticamente en el reino animal. Sí que es cierto que los chimpancés se besan, eh, especialmente los machos entre ellos, cuando des, después de una pelea, ¿no? Como que se besan un poco así como para hacer las fases en plan, bueno, venga, vamos a darnos la mano, bueno, pues nos damos un beso ¿no? <risa> después de pelearse. Y, y que los bonobos eh, se besan con lengua y todo, o sea... Hay en plan tornillo tornillo, un beso de tornillo con lengua. Y pero bueno, lo que pasa es que los bonobos son una especie de primate muy muy muy sexual, está muy estudiada su, su, su vertiente, su faceta sexual y ellos pues ya sabes que su forma de saludarse es echar un polvo. Pues nosotros nos damos una mano y ellos pues directamente se saludan así, ahora, ¿cómo estás? Venga, pues vamos a. Y lo hacen. Jolines, <risas> los bonobos ahí no invito ¿eh? No no, no, no, son así. Sí, sí. Y bueno, eh, entonces es como, ¿por qué, por qué, por qué nos besamos ¿no? los seres humanos? ¿Por qué? ¿Por lo hacemos y, y por qué es una práctica tan, tan inexistente dentro del reino animal? O por lo menos en la mayoría de, de especies, ¿por qué no lo hacen? Pues porque nosotros tenemos atrofiado un poquito otro sentido que ellos tienen muy desarrollado, que es el del olfato. Eh, digamos que los animales en general tienen otros métodos más sofisticados y eficaces de, de olerse y de, de, de, de oler esas feromonas y, y bueno de olisquearse que se ofatean vamos en definitiva mientras que eh, pues nosotros eh, según los científicos tenemos el beso humano como un, una forma de olernos genéticamente. Es decir, nosotros utilizamos el beso para evaluar el grado de compatibilidad <risa> con esa persona y nuestra compatibilidad a nivel genético de su, de su ADN. ¿no? De saber si vamos a tener chispa química sexual entre las sábanas, si vas a ser un buen aporte genético para nuestras crías. ¿no? Como para decir que cuanto más distinto seas genéticamente a mí, Más química esa satisfacción sexual vamos a tener entre las sábanas. No sé si te acuerdas que hicimos un eureka de esto, ¿no? que, que estaba... Que, que hablaba de eso, de que un estudio decía que eh, a mayor diferencia genética, sobre todo en el antígeno leucocitario, más química y satisfacción sexual se tenía entre las sábanas. Y bueno, pues con el beso hacemos eso, de eh, medir un poco a la otra persona, porque eso es lo que nuestro cuerpo sabe y es lo que nuestro cuerpo busca en realidad, ¿no? Se te está cayendo un poco el mito romántico, ¿no? Aunque nosotros no seamos conscientes de eso, ¿no? Una buena pareja eh, para, para procrear y saber que vamos a tener una prole eh, sin problemas de salud y, y no jeva. Y cuando se conoce a alguien por el primer beso se sabe mucho de lo que va a pasar después. Por cierto, la ciencia lo ha investigado. ¿Sabe qué es lo que pasa científicamente hablando cuando se da y se recibe un beso? Eh, claro, claro que lo sabe. Sabe que cuando nos besamos, pues eh, se produce en nuestro organismo, yo diría que algo así sí como una borrachera, no sé cómo explicarlo. Es como un subidón de dopamina, un subidón de epinefrina, un subidón de oxitocina, de serotonina, de endorfinas, no, imagínate. La dopamina, por un lado, dándote subidón, recompensa, confianza, autoestima, etcétera. La epinefrina, eso que hace que te, se te acelere el ritmo cardíaco, se te dilaten las pupilas, te entres así como un calorcito corporal, ¿no? La oxitocina, que como sabemos es la hormona del, del, del apego, del amor, del lazo romántico. Eh, la serotonina, esa hormona de la felicidad. Y las endorfinas, pues esas, ese, ese opiacio, esa hormona de, del bienestar, que a veces es como 20 veces más potente que los medicamentos para el dolor que encuentras en las farmacias. Y una cosa muy importante también, hace que descienda el cortisol, que es la hormona del estrés. Es decir... Nos relaja. Y en definitiva que es una de las drogas más potentes que, que yo creo que existen en el, en el mundo, el beso. ¿Pero por qué es tan placentero? Pues porque en nuestros labios nosotros tenemos miles de terminaciones nerviosas, así como 100 veces más que en la yema de los dedos, es una zona super erógena y al mismo tiempo es la zona erógena del ser humano que más expuesta llevamos, la llevamos ahí pues descubierta eh, en la cara y, y, y ahí está, es nuestra zona erógena. Y lo que pasa cuando esa zona erógena se junta con otra, labios con labios, pues es que se produce esa explosión en el cerebro, ese cóctel de, de, de, de, de, de hormonas que van directas a nuestro torrente sanguíneo, y es fantástico, la corteza la corteza somatológica, Somatosensorial de nuestro cerebro Que es la que registra las sensaciones Da más espacio A los a los labios que a los genitales O sea que realmente el beso A nivel de placer De sensaciones ocupa más En nosotros, son los estudios que demuestran Que recordamos más el primer beso Con una persona Que el primer encuentro sexual Y se sabe Qué beneficios, eh, porque los tiene ¿no? Para la salud Eh, claro que los tiene, Bueno, a no ser que me des un beso y tengas un herpes que Es como, claro. ¿sabes, que, sabes que si tienes alguna infección y tal, pues, pues besarse pues puede ser una fuente de contagio ¿no? Pero aparte de lo que hemos comentado, de que bajan los niveles de cortisol, disminuye el estrés Y bueno, que además, que más calorías, porque bueno, pones en marcha 35 músculos faciales para dar un beso Más los 130 y pico que pongas en marcha para coger la postura correcta <ríe> para besar, pues imagínate, con un beso se intercambian millones y millones y millones de bacterias en tan solo 10 segundos. Pero te estoy hablando de no de un millón, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino de millonadas. Y lo que hacen esas bacterias es fortalecer nuestro sistema inmunológico porque son buenas y porque en la boca existen 700 especies distintas de bacterias son nuestro microbioma, ¿no?, lo que, lo que viven en, en, en nuestro cuerpo, pero varían de, de una persona a otra, pues pasa igual que las que podemos encontrar en tu ombligo o en otras zonas de tu cuerpo, varían, tú tienes una diversidad y yo tengo otra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos besamos es como si nos estuviéramos cambiando cromos y yo digo, pues mira, ya de estas tengo repes no sé cuántas, <risa> tú de estas no tienes ninguna, pues te las paso y tú me pasas a mí, las que yo no tengo, a lo mejor, entonces eso hace que yo tenga muchas más especies distintas de las que tenía, y según los estudios, cuanto mayor es la biodiversidad de microorganismos, mejor es nuestra salud y más fuerte es nuestro sistema inmune, y eso tan solo en 10 segundos. ¿Quieres saber lo que pasa en 30 segundos? ¿En 30 minutos? En 30 minutos, sí, en un besazo de esos de 30, de tornillo de 30. E ese es un beso largo, ¿no? Un beso largo, pues sí, pero de esos que estás ahí, pues que es te estás pedazo, besando, beso. Y pedazo de beso, que estás en eso, ¿no? Pues según un estudio del doctor Hajime Kimata, no sé si lo he dicho ya, bien, Hajime Kimata. Hasta que lo pronunciemos bien puede pasar 30 minutos. Vale, muy bien. <ríe> La duración eh, de un buen beso. ¿30 minutos? Eh, pues eh, eh, los besos eh, hacen que disminuyan las alergias y se basó en un estudio que hizo con 24 pacientes que tenían eczemas y rinitis y vamos, que no les dio ni antihistamínicos, ni placebos, ni nada, lo que le dio fue sesiones y dosis de besos de sus parejas y en los análisis de sangre, pues se mostraron niveles reducidos dentro del cuerpo sí, y la verdad es que bueno, me parece que hasta hasta hace que, te, que, que se te reduzcan las, las, las alergias ¿no? Mm, anestesia un poco por esto de las endorfinas contra el dolor, hace que las arterias se dilaten que sufras menos migrañas O pues si tienes la regla te alivia el dolor de los cólicos menstruales, estas cosas que dices que Ay, estoy con la regla, me estoy ñoña y me apetecen mitos. Pues mira, va a tener una explicación. Al ¿vale? igual es que necesitas besitos, de verdad. Y una cosa muy curiosa, ¿no? Que poca gente sabe que el hombre eh, transmite con su saliva eh, testosterona a la mujer. La escita con eso y la mujer transmite copulinas, que también es eh, pues ahí es, eh, una hormona vaginal, eh, sobre todo en las mujeres fértiles, que también vuelven locos a los hombres. Además, ellos prefieren mucho más el beso húmedo, necesita más aporte de, de saliva y de aporta saliva porque es bioquímicamente menos sensible, por así decirlo. Las mujeres tienen mejor olfato, ¿no? pero la cuestión es que es lo que se va contagiando uno al otro, ¿no? Y, y son feromonas que tenemos y que nos las olemos y que nos las eh, evaluamos con ese, con ese beso. Al final es todo una cuestión de química y idea de ADN. Es casi explosivo, pero tan explosivo como científico mágico maravilloso. ¿Y cómo ¿Pero tú sería? crees que el beso... ¿Es este el beso... ¿Es este ese beso el que nos vas a contar, el perfecto? ¿Existe el beso perfecto? Bueno, según algunos antropólogos e investigadores, existe pero también tengo que decirte que a lo mejor mmm, el beso romántico tal y como nosotros lo entendemos no existe en todas las culturas, luego si quieres lo hablamos pero sí que existe el beso perfecto según algunos científicos ¿no? lo primero que dicen es que eh, antes de besarnos nos tenemos que conocer un poquito o sea eso de por la noche salimos y el primer desconocido nos besamos y tal como que no, porque no va a hacer que, que, que fluya la oxitocina por ahí corriendo libre nuestro cuerpo, ¿no? Funciona mejor si ya conoces bien a esa persona o la conoces un poco o la conoces de tiempo y estás ahí como deseando un poco, ¿no? Sí, por lo y... tanto, que si se roba un beso, te lo roban o lo robas que sea, eh, que robemos al conocido. Sí, que robes al conocido. Y además, eh, labios pintados. Labios pintados, rosa, bien marcados, son señales de, de, de altos niveles de estrógeno, de mayor fertilidad para un hombre. Anticiparlo también es un buen consejo según estos expertos. Es como cuando eres adolescente y estás anticipando ahí el momento, no imaginándolo y tal, pues con eso ya te va subiendo la dopamina. Es como mayor placer y motivación. Estar sobrio, o sea, nada de alcohol. El alcohol nubla, el alcohol no te deja sentir esas sensaciones placenteras, ese torrente de hormonas del que hemos hablado. No, no vale. Higiene, por supuesto, un aliento fresco que como hemos dicho además las mujeres tienen el olfato muchísimo más desarrollado y, y lo que recomiendan es pues que se tenga siempre una buena higiene bucal, un aliento fresco eh, y que estés a gusto y en un lugar más o menos conocido y que improvises lo menos posible, es decir, que realmente estés en un sitio a gusto donde te sientas con confianza y bueno, pues con, controles un poco el, el tema. ¿no? Y William Kane, en el libro del arte del beso, Pues él decía que había que innovar un poco y que el 53% de las mujeres preferían a los hombres bien afeitados eh, y que el 96% de las mujeres, una cosa muy curiosa, eh, preferían los besos en el cuello, es decir, que, que, que les gustaba eh, mucho que las besaran en el cuello, mientras que esto solo le pasaba al 10% de los hombres. Y hay un estudio muy curioso en la Universidad de Essex que hicieron con prostitutas que pues parece ser que es un poco como en la película Pretty Woman, que evitan y no quieren dar besos porque pues uh, un beso parece que expresa un deseo genuino de amor hacia la otra persona. ¿no? Y, y bueno, ahí está, que, que ese es el beso romántico del que hemos hablado, ese que nos dice cuál es la idoneidad de nuestro pretendiente, la forma de preservarlo también y que lo recordamos en un 90% mejor que la primera que la primera relación, ¿no? Es curioso, muy curioso, pero Mucho yo de... quiero preguntarle a los oyentes si ellos piensan, o tú piensas, que el beso es algo universal, o siempre eh, ha estado... Eso te iba o... a preguntar ahora, si ¿sí es propio de nuestra cultura o de todas las culturas... Bien, pues hasta hace poco se pensaba que era eh, algo universal presente en el 90% de las culturas. Claro que ahí se habían tenido en cuenta todos los tipos de besos, pero no el beso romántico del que estamos hablando. Y un estudio muy reciente del Instituto 15 de la Universidad Indiana dice que solamente está presente en 46 sociedades. Solo 46 sociedades practican el beso romántico en los labios, ese beso de pareja. Y que esto pues, habla un poco de que bueno, que en Occidente lo tenemos súper aceptado, pero es un, un prejuicio etnocéntrico de, de nuestro mundo occidental porque para el 64% del resto de las culturas es algo repugnante. En algunos lugares incluso te pueden poner una multa de miles de euros si te das un beso en la calle. Y bueno, eh, también es curioso que... Hay algunos estudios que dicen que, que el BESO, en relación con este estudio también que se ha realizado, el que hemos comentado ahora, que solo está presente en 46 sociedades, dice que se encuentra más presente en las sociedades industrializadas, eh, pues eh, más complejas, etcétera, y que no es algo tan habitual en sociedades menos complejas o rurales. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué. Se sospecha que... Eh, pues nosotros en el mundo occidental actuamos mucho pues por esa idea de amor romántico que pues, seguramente de un de sus orígenes en el amor cortés, toda esa poesía trovadoresca, etcétera, etcétera mientras que en otras sociedades donde los matrimonios son concertados y todo eso pues no importa tanto porque eh, nosotros por así decirlo sí que necesitamos olernos ¿no? para saber si vamos a tener esa compatibilidad de ADN con la otra persona, ¿no? Pero en las sociedades donde los matrimonios son concertados eso no importa, porque ese es o esa es la que te va a tocar, ¿no? Entonces esa compatibilidad no importa. Es una de las teorías que se ha barajado. También estos investigadores se preguntaron si existía en la antigüedad. No han encontrado evidencias de que, bueno, el beso eh, romántico estuviera presente en las sociedades antiguas como el neolítico, por ejemplo, pero sí que tengo que decir que hay un petroglifo muy bonito en la cueva de la Marche en Poitiers en Francia de más de 10.000 años de antigüedad en el que aparecen lo que parecen ser dos personas dos enamorados besándose, precioso luego si podemos lo ponemos en Twitter y yo hago una última pregunta y te contesto si quieres a la pregunta también yo ¿cuál es para ti el beso perfecto? Jolines, vaya cuestión ¿no? el beso ¿Cuál, perfecto cuál no sería... se ha producido todavía ah bueno, vale el beso perfecto es el que se dan dos personas cuando están enamoradas quedas enamorado Ajá. ¿Los dos? yo creo que ese es el perfecto los dos mejor que uno que si no vaya mal Entonces, ese no es el beso perfecto ese es el beso imposible bueno, no seas tan negativo Bruno no seas tan negativo lo que pasa es que, bueno, llegará llegará bueno, es posible es posible, mientras tanto pues eh, liberamos oxitocina sí, no que nos da eh, y que la demos claro además que cualquier beso cualquier gesto de afecto de amor de cariño de aprecio en la mejilla en los párpados un abrazo Con eso ya estamos eh, segregando y generando oxitocina y creo que son costumbres y formas y modos de relacionarnos, no sé si llegaremos a lo de lo ponemos eso ya no creo que sea muy recomendable lo de saludarse sexualmente, pero sí que creo que cualquier muestra de afecto pues no puede generar ningún mal en nuestra sociedad, al contrario, creo que todo lo que generaría sería buen rollo, buenas energías y buen feeling. El poder del beso, las características mágicas y científicas del beso esta noche en URECA con Mado Martínez. Muchas gracias, Mado. Un abrazo. Y durante este mes de agosto también recibimos eh, vuestros relatos y los vamos a recuperar. Relatos eh, que recibimos en esta dirección de correo electrónico en rosa.vientos.es rosa.vientos.es rosa.vientos.es Dirección a la que nos llegó este relato. Estatua. Le puso voz eh, Remedios Márquez. La producción es de Pepe Menchero.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 aquí la primera edición de este mes de agosto de La Rosa de los Vientos en Cero. Volvemos mañana. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana. Segunda edición de este mes de agosto. Eso. Y elucubrar, ¿en qué casa rural podemos estar?